Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA, y bueno, os preguntaréis, ¿cómo este tío está empezando este programa así? Sin esa frase típica, el tema de intro, luego ya la presentación, bueno, simplemente es que quiero hacer un par de puntualizaciones. A ver, eh, primero de todo, eh, como habéis podido observar en lo que es la descripción del programa, hoy tenemos una entrevista barra tertulia con Vicente Feijo, eh, fundador, alma mater de los míticos Zarpa, Una de las bandas más importantes, posiblemente la más importante de la zona de Levante, de la Comunidad Valenciana, y. Eh, también, posiblemente, la precursora del heavy metal. No solo en Valencia, sino también en España. Bueno, eso ya lo desarrollaremos un poco en el programa. Y ya iréis. ya iréis dándoos cuenta de. de. de la grandeza de, de esta. de esta banda. Eh, bueno, realmente. Eh, la puntualización es que bueno, el sonido de la entrevista es bastante bueno, es bastante bueno. Solo que hay un pequeño problema al principio. Eh, los duendes, ¿no? De Skype, eh, se ve que los cables se les soltaron y, y hay una pérdida de, de algún en la contestación de Vicente Feijón, la primera contestación, que no se escucha bien lo que dice. Eh, la pregunta que realizo yo, que es el inicio de, de la charla, es que cómo es posible que una banda que nace a principios, eh, bueno, a finales de los 70, mitades de los 70, a finales de los 70, antes de que el movimiento del rock duro, eh, pues bueno, eh, fuera visible y que nombres como Barón Rojo, Bus, Ángeles del Infierno, eh, Saltasen a la palestra, cómo es posible pues, que el nombre de Zarpa... ...pues durante estos 40 años para muchísima gente se quedase en el olvido, ¿no? Eh, la contestación, que es lo que no se escucha bien realmente, realmente lo que dice Vicente es que efectivamente es así... ...ellos son anteriores a todas estas bandas y que posiblemente eh, la localización de, de la fundación de la banda... ...que es Valencia y que esté muy alejado de los medios de comunicación como era la zona centro de Madrid... ...imposibilitó que el nombre de Zarpa llegase más lejos, sobre todo esos primeros años, y que luego también eh, la, las pocas posibilidades que tenían de salir en televisión, sobre todo en televisión, que esos primeros años fueron importantísimos para el movimiento... Pues bueno, eso hizo que todavía el nombre de Zarpa tuviese menos posibilidades de llegar un poco más lejos. Eh, más o menos la contestación sería esa. Y a partir de ahí ya la conversación eh, se escucha perfectamente, ¿no? Pues bueno, los típicos problemas que te puede dar un poco el Skype, el sonido del micrófono, un poquito ambiente, el que tiene Vicente. Y bueno, un poco de carraspeo que tiene, eh, no sé por qué. Eh, no es molesto, apenas eh, se aprecia, pero en, en mi micrófono. Cosa extraña. Ese día, la verdad, es que tuvimos un, algún problemita de, de conexión. Pero poco más. Eh, así que espero eh, realmente que quien termine de escuchar, de escuchar este programa se dé cuenta de la grandeza de, de la banda, que se dé cuenta de la grandeza de Vicente Feijo como músico, que se dé cuenta de cómo un músico como ha sido Vicente ha estado peleando por el heavy metal... más de 40 años la friolera en estos momentos que estoy grabando estas palabras de 45 años que a pesar de todos los problemas continúa ahí y que todavía le queda cuerda para rato así que poco más que decir eh, decir eh, solo que espero que eh, una vez termine este programa Raudo y Veloces los que no conocíais ya Zarba os lancéis a descubrir a esta banda sea por donde sea Spotify, Youtube si es por formatos físicos, mejor que mejor, aunque os aviso que está muy complicado conseguir trabajos de, de, de zarpa... Y ahora sí, ahora sí que os doy paso a la frase mítica, ¿no? Para empezar el programa. Solo mmm, un recuerdo a, a Nacho, que está también preparando una entrevista con Vicente eh, a su ritmo. Así que espero que esa entrevista, tengo ansias por, por escucharla. Sé que irá por derroteros un poco diferentes a los que será esta tertulia que tengo con Vicente en este programa. Y que espero que, que la saques pronto, que a la velocidad que vas, eh, nos esperamos que, que igual cumple los 50, Vicente, espero que no, eh, los 50 años de músico, no de, músico, de no de, de persona, porque es bastante más mayor. Eh, bueno, eh, ya está bien de, de continuar hablando, os dejo con la frase para que disfrutéis de Vicente Feijo y sus zarpa Lo que tengo en mi corazón y en mi alma debe encontrar una salida. Esa es la razón de la música. Beethoven. Bienvenidos a Rock Entre Amigos. Bienvenidos a un nuevo programa. Estamos con, pues bueno, con una entrevista esta vez en Rock Entre Amigos. Pues hemos decidido tomar contacto, pues con una de las personas que podríamos decir eh, en la zona de Levante eh, más importantes dentro de lo que es el heavy metal. Y la verdad es que para nosotros, para Rock Entre Amigos, es un honor, ¿no? Tener a una persona como él dentro de lo que es la escena rock y metálica en Levante y en parte y en España también. Pues posiblemente el personaje más importante, ¿no? Así que. Vicente, un placer que estés con nosotros con Rock Entre Amigos. Hola, Quique. El placer es mío. Eh, bueno <risa> Habrá gente que te conozca Habrá otra que no, por supuesto No he dicho la banda que en la cual estás Aunque la gente cuando ha entrado para escuchar el programa Supongo que ya se habrá hecho la idea es, Eres, pues podríamos decir La mente pensante De posiblemente la banda más mítica Dentro del movimiento metalero en la zona del Levante De Valencia, sobre todo, la comunidad valenciana Que son los Tarpa Una banda, curiosamente Que nace, eh, podríamos decir Que a mitades finales de los 70. que perfectamente podría estar pues junto a los grandes nombres del, del, del rock duro de, de España, ¿no? Pues los famosos eh, Barón Rojo eh, o Bus, Ángeles, eh, Ángeles del Infierno, bueno, Banzai, todas estas bandas que, bueno, tuvieron mucho nombre, sobre todo los 80, y que sin embargo inexplicablemente, y eso pues, posiblemente durante la conversación pues saldrá, eh, inexplicablemente la mayoría de las veces queda escondida Y, y es, a ver, bueno, es que hablas con gente que, que lleva muchos años escuchando el, el rock duro, el heavy metal, y muchas veces no conocen el nombre de Zarpa. Sí, la, la verdad es que nosotros eh, salimos, eh, ya sea, salimos en 900... Eso eh, eh, me que son ¿no? Pero somos una banda anterior a o y a, a otros, ¿no? A lo mejor todo esto fue porque en los 80 la vida del rock estábamos muy centrados. ¿no? Entonces, bandas como nosotros que, que estábamos en la zona de Levante, no tuvimos la ocasión de salir de televisión de, de un rol más mediático. ¿no? Y, y cuando a nosotros les pasaba muchas bandas más, ¿no? de, de Barcelona, de. Bueno, de, de toda la, de toda España, claro, ¿no? Y yo creo que ese fue la causa principal, ¿no? La gente pues, se aficiona a las bandas, vamos a decir, que salen en televisión y tal, y, y, y a ti te desconocen, ¿no? Luego otros, a través del tiempo, te van descubriendo y otros no te descubren nunca. A mí me escriben, por ejemplo, de Rusia o de Japón o de algún sitio de China perdido, ¿sabes? O de Latinoamérica y tal, y hay gente que. que te compra discos y otra gente que vive a lo mejor a 20 kilómetros de aquí no te conoce, o sea, son cosas que pasan en la vida, <ríe> es así. Sí, sí eh, lo que es curioso es que, eh, por ejemplo, en la zona de Madrid, que yo tengo bastante contacto, ¿no? Ahí hay, pues bueno, eh, mucha, muchos programas, muchos podcasts, muchas eh, emisoras de radio, podríamos decir, libre, ¿no? Lo que antiguamente a veces se decían un poco pirata, y... Y el nombre de Zarpa sí que lo tienen muy, eh, muy mascado, muy estudiado. Y eh, la verdad es que eh, al nombre de Vicente de Feijóo y al nombre de Zarpa le tienen muchísimo cariño. Sí, es verdad. Allí bueno, y allí en muchos sitios. Hay, hay gente que realmente es, si los han descubierto y saben que somos y lo que hemos hecho durante tantos años, mmm, nos tienen valorados, en cierto sentido, ¿no? más que nada porque nosotros somos una banda sencilla, aunque llevamos muchos discos y bien, pero no hemos sido nunca de estrellas, hemos sido siempre hemos estado pisando en el suelo. Cualquiera puede hablar con nosotros directamente, o sea, y yo creo que eso pues a la gente también le gusta, ¿no? Le gusta pues eso, que seas un, algo cercano y luego pues te reciben ese respeto. Que nosotros agradecemos de, pues, de tantos años de estar ahí, ¿no? Porque dice que heavy no. no o sea, no se te hace simplemente, se, se hace también, porque para continuar siendo, vamos, heavy entre comillas, ¿no? Porque a mí no me gustan eh, las etiquetas, pero sí demostrar que eres un tío que de verdad más es esto, tienes que estar muchos años, ¿no? Y aunque pase el tiempo, tienes que estar ahí. Eh, al pie del cañón y no perder la ilusión, ¿no? Entonces es cuando te, cuando realmente te puedes considerar una persona eh, que ama esta música, ¿no? Ya sabes que hay mucho heavy de, de pastel y, y también mucho de moda que al principio era heavy y ahora dices, yo cuando era joven también era heavy, ¿no? Y dices, ah, vale, claro, pero eso no es, ¿no? Nosotros eh, realmente, pues en Madrid sí que nos tienen mucho respeto, de hecho Nosotros fuimos los te, los que teloneamos a Barón Rojo en, en, el, en el concierto que hicieron cuando grabaron Barón a Rojo Vivo. ¿Sabes? Bueno, fue un, fue un un, un poco atropellada, un poco rara, porque claro, allí eh, pues estaban, aparte de tocar el sonido de fuera, estaban tocando el sonido de la grabación, había un fallo ahí de miedo, ¿no? Y yo creo que ahí pues, hubo mucha gente de, de Madrid Que nos, de, nos conoció y tal Y, y yo que sé, se, se quedaron con nosotros Y luego pues nos han seguido de alguna manera, ¿no? A mí lo que más eh, me llama la atención eh, Una es el, el, el año en el que nacéis Que nacéis más o menos año 75 o 76 Con el nombre de Wolframio ¿Puede ser? Puede ¿no? ah, ser el 77 también Wolframio ah. fue algo... Efímero y pantanero, ¿no? Fue, pues, eh, en el 77, al principio del 77, nos juntamos los amiguetes que íbamos, bueno, entre, entre ellos estaba mi hermano, pues eso de que no, pues eras joven y tal, entonces había mucha, de, mucha delincuencia y había mucha, muchas bandas callejeras y siempre habían palos por todos los sitios, y, y nosotros decidimos hacer algo diferente, ¿no? Porque meterte en ese mundillo, pues ya sabes cómo acababas. O sea, acababas eh, pegándote todos los domingos en la discoteca, o yo sé. Entonces, el rollo era hacer algo alternativo. Como nosotros en la... siempre hemos tenido una vida artística, y en mi familia pues, ha habido también eh, precedentes musicales, ¿no? De, de gente que, que ha sido guitarrista, pianista, etcétera, Pues sí, llevábamos la música muy dentro y yo convencí a mi hermano y luego a mis colegas, eh, que eran Jesús Her o sea, Jesús Martínez y Javier Espía, que de hecho jugábamos al fútbol también, éramos futbolistas y llevábamos a jugar en el Valencia y todo, o sea, sí. o sea que siempre hemos estado juntos como una piña y decidimos crear Wolframio, pero Volframio era un nombre que en aquella época Al, al primer bandallero que tuvimos no le gustó, dijo: Este este nombre no me gusta, ¿sabes? Y, y es, un nombre buen, es un nombre que está bien, ¿no? Porque el Corfornio sabe que es un me el metal más duro que hay, ¿no? Los tanques los recubren con ese metal y tal. Pero bueno, de aquella época no se entendía y de decidió que nos pusiéramos otro nombre y, y salió esporadicamente el nombre de Zalba. ¿Por qué no? O sea, a lo mejor sería por algo de la niñez mía, ¿no? Porque mi padre me compraba. unos cómics que se titulaban zarpa de acero y tal que era un, una mano invisible ¿sabes? una mano era una mano de hierro que tenía un tío invisible detrás yo creo que eso ha sido un poco la tónica nuestra no hemos sido una mano de hierro sabes una segunda sí. zarpa de hierro y para muchos hemos sido invisibles ¿no? eso eso es cierto sí, sí. nos ha pasado un poquito como como en el cómic no pero bueno yo estoy contento con eso no sabes no me arrepiento de nada porque Yo creo que a una banda siempre se le puede estar descubriendo, aunque pasen muchos años, ¿no? Lo, lo malo es que seas muy famoso durante una época de tu vida y luego se olviden de ti, ¿no? Mm. Y, y, y nosotros nos pasa lo contrario, a cada día por pues, lo van descubriendo más gente <risa> y eso pues te da ilusión para continuar, ¿no? Claro, a mí lo que bueno, lo que iba a comentarte realmente es que, claro, vosotros debutáis en el año 78 con los cuatro jinetes de, del apocalipsis. Estamos hablando de finales de los 70, eh, Franco ya había muerto, pero claro, vosotros desarrolláis el amor por, por el heavy metal o por el rock duro, aunque el heavy metal como tal todavía no existía, ¿no? Eh, existía más sí, lo es que la, era el rock. La, la palabra ya existía, hmm, la palabra ya, ya existía. Ya, pero como denominación de un estilo de, de rock, música quizás... Exacto, era rock duro, ¿no? Y eh, quiero decir, vosotros, eh, pues bueno, eh, estáis viviendo la década de los 70, España pues todavía continúa con el franquismo, pero claro, eh, en Inglaterra y en muchas zonas eh, de, de, de Europa, Estados Unidos, pues eh, bandas como... Y Purple, como Black Sabbath, Led Zeppelin, pues bueno, ya estaban naciendo, estaban cogiendo ese nombre, ya tenían, pues bueno, eh, un nombre bastante grande, ACDC, Judas Priest, Scorpions, por ejemplo, eh, en Alemania. Y todo eso, pues bueno, yo supongo que va llegando a España, poco a poco, por las circunstancias que, que bueno, que rodea la, el tema político, un poquito social. Pero claro, eh, Vicente, tú como jovenzuelo, eh, ¿cómo empiezas a...? a descubrir ese, ese mundo más ruidoso, no musical más duro, porque en España todavía no existían bandas, ya prácticamente hasta que no llegamos a eh, finales de los 70 que es prácticamente cuando nace Zarpa con New, con Bloque con bandas como Coz eh, pues bueno, eh, Triana por ejemplo, que es un poquito también mitad de los 70, un poquito más, Fusión ¿Cómo, ¿Cómo va entrando en ti este tipo de música? Pues yo creo que se lleva el se lleva dentro lo único que ocurre que en aquella época los discos y todo eso no llegaban como ahora un disco te costaba un bastón y no todo el mundo tenía reproductor de, de, de tocadiscos ni nada de eso ¿no? de los otros, yo recuerdo que me, mi, mi abuela me regaló un, un tocata pequeñito y, pero tenía solo un disco y me regaló el primer ella, ella mi abuela, me regaló Un disco que era de Led Zeppelin. Wow. Yo, no, yo no lo había visto, Led Zeppelin, la vida y mi abuela me lo compró. <risa> <risa> y, y me quedé flipado, ¿no? y, y eso, pues, eh, no se te motiva, y, y de hecho, más adelante, eh, pues hay amiguetes que te dejan discos y empiezas a flipar, ¿no? Y dices, hostia, esto es muy bueno. También tengo que decir que las primeras incursiones en la música antes de formar Zarpa, pues estaban más volcadas a, hacia los Beatles y cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque eran canciones más fáciles de tocar y para aprender la guitarra, pues venían muy bien y tal, ¿no? Y, y estaban, pues eso, enganchados. Y también el rollo de espíritu de grupo, porque eh, en los Beatles hay mucha gente que dice eso no es rock duro y nada, pero lo que es una, las bandas de, ro de, de rock o todas las bandas que han salido... vienen por esa, esa historia de espíritu de grupo, ¿sabes? Sí, sí. Y yo creo que todo el mundo, hasta Dick Parpel, se deja llevar a influenciar por eso, etcétera, porque sabes que en los años 50 y 60 <risa> era el cantante con el grupo que la acompañaba, la mayoría, ¿no? o sea, Elvis Presley, no sé qué, sabes. Pero el, lo que es el espíritu de grupo aparece con los Beatles y eso fue una cosa que me caló mucho, ¿no? me cabró mucho porque a lo mejor por el rollo de que yo siempre he jugado al fútbol y son deportes de equipo, ¿me entiendes? Pues me, me sentía muy muy bien, ¿no? Con esa con esa historia de, de que cuatro o cinco personas se juntaran y crearan una, una máquina ¿no? de hacer música y, y, y estaba muy bien. Y lo que realmente fue eso, ¿no? eh, Empezamos con los beatles el rollo del grupo y luego empezamos a descubrir. la música a través de discos que nos dejaba gente que sí que viajaba afuera, almiguetes más mayores que nosotros, por supuesto, porque nosotros teníamos 15, 16 años, y, y estos días, pues, ya partían 25 y tal, hacían escapadas a Londres, bueno, era la moda de aquella época, se traían discos que aquí no se vendían, por supuesto, yo, bueno, yo empecé a escuchar, pues eso, Free, eh, Deep Purple, eh, Judas Priest, una, una serie de, de bandas que raptaban, que, que aquí no. O sea, no, te ibas a, un, a, a qué tiendas, y a lo mejor había, creo que una tienda en toda Valencia, hasta, que más o menos es como ahora, ¿eh? ¿no te quedas? Sí, sí. Porque la cosa hemos ido para atrás. Es, es ahora es que creo que queda una tienda o dos. <risa> es verdad. Es verdad. Pero bueno, claro, eh, Vicente no Hoy en día eh, la gente está acostumbrada Por ejemplo, a grabarse, a autoeditarse A hacerse su trabajo eh, Es menos costoso eh, La era digital, pues bueno, nos facilita las cosas Pero el primer trabajo que saca ZARPA Que es en el año 78 Estamos hablando del año 78 Me parece que es autoeditado también Y eso debería de... Bueno, creo que es un formato mini LP ¿eh? Y la verdad es que... Eh, no es mini LP eh, ¿no? es un planos, Lo que pasa es que Los temas, en vez de tener 12 cortes o ocho sí, cortes... Tienes 6, ¿no? Cinco. O cinco correcto. Sí, mm. cinco, y bueno... Son son, son, vamos a decir, eh, progresiones largas de canciones con, con minutos, con 7-8 minutos, ¿sabes? O sea, como era un... El primer tema, el, o sea, el primer, tema, el primer disco se titulaba los 4 clientes del apocalipsis. Y, y era como muy temático, ¿no? Sí. Y, y tenía su, esos cortes mm. y... Y la verdad es que, que por eso duraba o sea, como un disco normal, pero no era un mini LP, <risa> era un LP. Sí. Y, y nada, pues. <risa> lo hicimos y tal, lo grabamos, que nosotros la verdad es que no queríamos grabar discos, porque lo veía una estupidez. A mí lo que me gustaba era tocar en directo. Bueno, de grabar discos lo veía, no sé, como el atar algo, ¿no? Sí. Y, y nosotros en aquella época. Necesitábamos tocar, no, no grabar digo, Y cuando fuimos al estudio, la verdad es que flipamos porque dijimos: pues, ¿esto qué es? Era como si me metieran en una nave espacial. Nos metieron en unos cuartos ahí, en unas cabinas separados, tocando separados. Yo digo: si sí, esto, esto no tiene sentido, ¿no? Lo suyo es que toquemos todos juntos, ¿no? Pues nada, lo hicimos así y, y, y nada, lo grabamos a, a la primera, todo, sin ¿eh? repeticiones. Y, y todo de uno. En, en, en un día grabamos el disco, o sea, no te creas tú que, que, que hoy en día a lo mejor te tiras como mínimo 15 días para, para grabar un disco, como mínimo, ¿no? y es que se tira más. Sí, bueno, claro, lo, lo curioso es que nace, bueno, es un disco que se edita en el 78, eh, ya marcáis ahí un poco... Que todavía queda por definir lo que es el estilo de Zarpa y aparte de eso cambiará durante el tiempo pues bastante no dependiendo de la década en la cual entramos pero claro eh, es eh, casi a la vez que saca New por ejemplo sus primeros trabajos eh, God eh, quiero decirte que es que os adelantáis dos o tres años prácticamente al resto de bandas y de lo que sería luego más eh, el más movimiento exitoso del rollo no que se dijo luego eh, Y claro, eh, ¿cómo fueron esos dos o tres años hasta que empieza a explotar un poco más lo que sería el rock duro en España? Bueno, pues... Bueno, nosotros estuvimos haciendo actuaciones y tal y tuvimos la mala suerte de que como pues, estábamos... vamos a decir, llevando ahí un puntito muy bueno, porque ya nos llamó Ian Gillan para como teloneros para no con ellos y tal se nos llevaron a la mili <risa> Entonces... Eh, nos cortaron el, el rollo la verdad es que esos años que tú estás comentando eh, Zarpa desapareció por la mil ¿sabes? Mm. eso también a lo mejor influyó mucho en el conocimiento o desconocimiento de la banda ¿no? En, en este sentido porque nosotros cuando empezamos o retomamos otra vez la historia de 1981 las cosas habían cambiado mucho o sea había habido un salto a Y, y la verdad es que esos años que tú comentas eh, estábamos vestidos de uniforme haciendo guardias de <ríe> y, y nada, de música nada, poquita cosa cuando veníamos de permiso Eh, pero, claro, eh, tú dices que no volviste hasta unos años más tarde por la mili, que eso creo que fue un problema generalizado en muchas de las bandas, ¿no? Porque coincidió el nacimiento de muchas bandas con luego, pues bueno, el servicio militar, que en aquella época también era más largo de lo que fue posteriormente, ¿no? Me parece que estaría sí. entre un año y medio o dos, estaría, ¿no?, la duración de la mili. Año y medio, sí. Sí. Depende bueno, de en qué cayeras. Claro, claro. Si cayeras en Marina, empezabas <risa> dos años, <risa> Eh, pero claro, eh, Vicente, durante esa época sí que tenéis alguna grabación que no sale hasta los eh, años 2000, ¿no? Sí, pero es porque nosotros no hemos parado de, de, de crear, ¿sabes? Mm. Y de hacer cosas. Como te, como te he dicho anteriormente, no, no, no era grabar discos no era nuestra prioridad, pero sí crear. O sea, nosotros no hemos parado de crear ningún año, o sea, hemos continuamente. Entonces, en, en, mil, o sea, en, mil, en el 71 y el 80... Eh, hicimos un, un trabajo que se llamaba Adictos al crimen, que se quedó ahí estancado, y que yo posteriormente lo, lo edité para coleccionistas, claro, porque me daba lástima que eso se quedara ahí, porque la verdad es que tiene cosas interesantes y, y vamos a decir que son como es, eslabones o escalones, ¿no? A los que nos vamos hoy, son escalones que por los que bueno. hemos pasado ¿no? de, muchas horas de ensayo, de que, de, de comerte la cabeza con los temas, ¿sabes? Y eso los que se pierdan, pues la verdad es que para mí era bastante frustrante. Por eso lo hice para coleccionistas en ediciones cortitas. A mí me hubiera gustado hacerlo, pero bueno, hemos decidido ya con estos tiempos tan extraños, sí. ¿sabes? Donde cada, la gente compra cada día menos discos y se los baja todo de internet, ¿no? Sí. Hay mucha gente de Latinoamérica que los discos los tiene porque se los bajan de internet, ¿sabes? Entonces. Eh, si llegan, pues si llegarán por esos medios claro, pero no solo adictos al, al crimen eh, incluso luego el Zarpazaurio también sí, ocurre Zarpazaurio, lo mismo perdona, Zarpazaurio es, vamos a decir eh, cuando retomamos otra vez la, la actividad de la banda es un disco que sale tocando en garitos y en todos los sitios posibles en, en 1981 hicimos un montón de actuaciones. Hubo como un boom a nivel de ayuntamientos de, y entonces habían muchos, muchas, muchas actuaciones de, de las cuales fuimos partícipes y los temas fueron saliendo sobre la marcha y nos pasó lo mismo, o sea, se pasó el rollo y nos metimos ya con el siguiente disco que era Ángelos o Demonios Correcto. y esos temas quedaron ahí olvidados y la verdad es que. Eh, también se los volví a editar posteriormente, mm. Hubo un sello de Madrid que también lo, se lo editó en vinilo, y la verdad es que es un disco que es una pena, que se hubiera perdido. Porque ahí estábamos en un punto donde hacíamos un rock duro que no llegaba heavy, o sea, pero que tiene cosas también muy interesantes, ¿no? Y además. muy ricas y verdaderas porque realmente están borradas en la calle ¿no? sí. y hablamos de cosas de la calle y hablamos de, de nuestras vivencias ¿no? y está, está muy bien ese disco. Pero ¿por qué crees tú que... O, o cuéntame un poco. ¿Por qué esos discos que, que hasta la salida de Ángeles o Demonios eh, no salen a la luz por, por un sello? ¿Por falta de interés eh, de, de, esos, de, de lo que en esos momentos en España estaba un poquito está? ocurriendo de algunos sellos? ¿O porque realmente a vosotros era una cosa que de momento nos estaba preocupando? No. Bueno, nos preocupaba y no nos preocupaba, la verdad. Porque realmente cuando te enganchas otra vez a... a lo que es la banda y tal, pues lo que quieres es tocar, quieres ir creciendo, entonces fuimos a Madrid con esos temas de Zalpasaurio, nos pusimos en contacto con Jesús Ordovás, que fue el promotor de la movida madrileña, se interesó mucho por, por el disco, tuvimos varias entrevistas con él, eh, él estuvo a punto de, de que esto saliera para adelante, pero de repente cambió el panorama y lo que iba a ser una movida de rock se convirtió pues, en lo que conocemos como la Correcto. movida sabes que era otra cosa, Me... se basaba más en el ruido tecno inglés, ¿sabes? llevaba a la historia española, ¿no? y entonces muchos grupos como nosotros quedamos descartados automáticamente de la historia. También fue una frustración el que se quedara ahí. De hecho, también entramos en un concurso con uno de esos temas, Eh, quedamos de los 10 finalistas en, en una revista de, de especializada y tal y el, la final tenía que ser en Madrid en directo, nosotros en directo éramos hachas, o sea, nos cargábamos a cualquiera, ¿no? porque salgábamos muchas horas el día, ¿no? entonces eh, ¿qué pasó? que se cortó la final y, y ¿quién ganó no? golpes bajos, pues, ¿no? Ah, un grupo de, de, de tendencias popular. Pues eso, de la movida claro. eh, Nosotros nos desengañamos mucho Dijimos, no, ya no vamos a entrar tu en más En ningún concurso Porque llegar a través de una revista A ser un finalista eh, Con un tema cañero y de, y de repente Te dicen que no se hacen en el directo Entonces, pues entonces, Ahí dijimos, ahí hay mano de santo Que claro. está tocando la película ¿no? Y mejor nos olvidamos ¿no? Continuamos en nuestra bula ¿Sabes? Que yo creo que hoy en día continuamos sí. así, a nuestra puta bola. <ríe> es, es curioso porque estamos hablando de una época que nace mmm, relativamente paralelamente un poquito anterior lo que es el rock duro, que la movida madrileña, que es más pop, podríamos decir, ¿no? Eh, como estábamos diciendo anteriormente. Eh, pero claro, se ha hablado siempre un poco de esa, mmm, no pelea, pero sí esa... Eh, lucha entre la movida madrileña y el rollo ¿no? lo que se dijo el rollo y que la política estuvo metida bastante para que al final se definiese hacia la movida lo que fue el éxito y que se quedase un poco oscurecida pues lo que ha sido eh, el otro movimiento, el rockero eh, ¿Hasta qué punto, eh, Vicente eh, puede ser verdad o, o se puede confirmar? Hombre, yo lo viví directamente o sea, si estos dos ejemplos que te he puesto no... no definen exactamente qué es lo que pasó o sea, primero se interesan luego te descartan eh, quedar finalista, no se hace la final o sea, yo creo que sí que había algún interés claro, no sé los detalles, ni tampoco voy a especular ahora a estas alturas sobre, sobre eso pero yo creo que sí que se lo marginó bastante a todas las bandas ya te digo, la, la suerte de Zampak pues esa. cuando conseguíamos tal a la pila y cuando entrábamos con, con buenos temas en Madrid, cambió la película, o sea, siempre estábamos quedando como apartados, ¿no? Y, y nada, pues eh, continuas con ese rol y una, todo aquello de la movida ha desaparecido y nosotros continuamos, ¿sabes? Mm, Lo curioso de todo, Vicente, es, eh, claro, estamos hablando que el segundo trabajo, podríamos decir, oficial es Ángeles o Demonios, un trabajo sí. considerado de culto, eh, considerado uno de los mejores discos de la historia del rock, sobre todo de la década de los 80 en España, junto a los de Barón Rojo, Bus, Ángeles del Infierno, lo que hablamos muchas veces, Banzai, etc., ¿no? Y, Hasta qué punto o cómo me podrías contar cómo era en aquella en, en aquellos años, estamos hablando año 83, pues bueno, eh, la relación entre bandas de ese movimiento que se supone, pues tiene que haber una unión para que ese movimiento pues crezca un poco, haya una confraternización entre bandas, pues bueno, eso de salir de gira juntos, ¿Cómo era en aquella época esa relación un poco entre bandas, por lo menos desde el punto de vista de Vicente Feijó, que es un músico que vive en Valencia, un poco alejado de ese movimiento más de centro como era Madrid, que era donde estaba más el, eh, podríamos decir, concentrado todo ese movimiento, porque incluso los catalanes muchas veces también se vieron desplazados de esa importancia central, ¿no? Eh, cuéntame un poco cómo fue eso, ¿no? Cómo lo viviste tú personalmente. Pues con marginación, o sea, total, o sea, no, no había ningún tipo de comunicación y nada, de eso no existía. Además, no existía internet, no existían los medios de comunicación que hay ahora, por los cuales pues, puedes llegar directamente a cualquiera. Y si le quiere contestar, pues, se puede, pues contacta, ¿no? Entonces, no. Entonces, eh, hasta incluso para escribirle a los sellos discográficos, tenías que hacerlo en carta, con una carta, ¿ya ves? Que ¿Sí? realmente no la leía nunca. O eh, ir a de viajes de miedo, porque las carreteras no estaban igual y llegar allí para nada, ¿no? Correcto. Siempre nos sé, pasaba que los directivos siempre estaban fuera, en México, no sé dónde, ¿no? y te tenías que volver igual. Pues con, con una maquinación total, ¿no? Yo creo que lo que nos hizo seguir no fue todo el negocio de la música, ¿no? Sino fue algo que, que llevamos dentro que nos gustaba hacer y punto, ¿no? No hay que buscar nada más. Eh, la música es un, es un negocio, ha sido un negocio, y ha sido un negocio muy bueno para muchos. Las tendencias heavy-longas no han entrado dentro de ese negocio, a ver, aunque a sí que ha habido, pues, no, no te voy a decir, que algún alguien que ha apostado por, por alguna banda y, y la ha conseguido elevar y lleva a acercar a, al público, ¿no?, eh, Y entonces pues sí, esos pocos que han tenido esa ocasión o esa oportunidad, pues la gente los conoce. Pero a través de mi, de mi forma de ver, en aquella época la palabra es marginación. O sea, no existes. Eres como una cosa que no existe. Pero eh, incluso llegó a tener el nombre de la Ruta de los Sordos, ¿no? Toda esa zona de. de, de Podríamos decir que podía haber contratado a otras bandas fuera del rollo, ¿no? De, de la música rock de, de Madrid, eh, llegó a tener ese nombre, ¿no? La Ruta de los Sordos. Sí, claro. Yo tengo un tema que se llama Comensas, que está en el disco de del Imperio, que vino posteriormente a hacerlos en Madrid. que que habla de eso, ¿no? O sea, siempre te estaban diciendo, vuelvo usted mañana, vuelvo otro día. ¿Sabes? O sea, ya podías llevar lo que quisieras, ¿eh? Podías llevar temas maravillosos de, de, que no te iban a hacer ni, ni por tu caso. O sea, y, era como si no... Eh, dígame, no, ya, ya. No, no te escucho, no te oigo, no sé lo que dices. ¿no? Correcto. Lo curioso, eh, Vicente, un poco, es que eh, estamos hablando desde el 78 que sacáis el primer el primer trabajo, los cuatro jinetes de Apocalipsis, eh, año 83, Ángeles o Demonios, y, y hablando anteriormente ya de esos trabajos que teníais grabados sin editar, me, habéis me has comentado Herederos de un Imperio, vale, que es vuestro tercer trabajo oficial, que este podríamos decir que son los tres trabajos que tenéis editados en los 80, y estamos hablando de los años donde... o Bus, bueno, todas esas bandas que hemos comentado tienen el boom venden cientos de miles de copias, estamos hablando de una cantidad de copias brutales. Eh, sí, estamos hablando claro. de que, claro, el sello Chapa pues eh, con Mariscal Romero y ETC, pues eh, son los que están promoviendo pues todo ese movimiento, ¿no? Un poquito paralelo a la movida madrileña. Y, y, y claro y, y, y vemos que cuando estudiamos o cuando vemos, nos informamos un poco de la década de los 80 pues que hay una cantidad de bandas tan marginadas y que han pasado hasta el culo de ellos y sin embargo están siendo reivindicadas en la década de los 2000 que es sí, increíble, sí. parece que en España siempre estemos condenados a repetir lo mismo, eh, es, es como un no sé, como un bucle ¿no? sí, sí, Noel, tienes toda la razón Eh, nosotros cuando sacamos Heredos del Imperio, bueno, eh, nosotros estábamos grabando y Íbamos a hacer una edición como la de Ángelos y Demonios, estábamos grabando y se acercaron por ahí unos señores y, tal, y nos vieron y dijeron, uy esto, esto nos interesa y el, el, el, la compañía se llamaba Twin Twi Records, o sea, Twin nos ficha y, y al principio mmm, tiene una política con nosotros que es hacer una competencia A, pues a estos grupos que has nombrado antes, ¿no? que estaban arriba y de repente eh, cambian el, el tema eh, el, la portada que iba a ser de una manera no la cambian mm. ponen una cosa negra con una foto en medio, claro las letras del logo no las cambian sí. o desde unas letras normales y corrientes y, y claro, eso mmm, si tú ahora vas a comprar un disco de heavy metal a una tienda ¿me entiendes? ves las portadas de discos y dices este es heavy metal, si veían nuestra portada no sabían que ahí había una banda de heavy metal, ¿sabes? Mira, parecía no. más de la ¿no? <risa> Street ese es el problema que la, los mismos ellos no sé qué pasaba ahí, no sé qué política habían, pues quedaron marginales y tal nos cambiaron la imagen intentaron esconderlo. ¿no? hasta incluso querían hacernos una foto de los ojos para arriba para que no se nos viera el pelo largo o sea, unas cosas que nosotros la verdad es que alucinábamos, decimos esto no lo entendemos porque esta gente quiere hacer esto bueno, con, con este trabajo realmente el de un imperio ha ido creciendo con el tiempo ahora mucha gente lo tiene como un disco pero en la época en la época nada en la época yo creo que... O la gente que lo compró normalmente se hizo una edición de 5.000 mil LP creo que fueron que no vimos ni un puto duro ¿sabes? porque no lo no lo, no lo el sello y acabamos con el culo ¿sabes? o sea eh, todo eran cosas en contra nuestra ¿no? no sé por qué pero a lo mejor teníamos que aprender ¿no? un, un, una lección o ver a nuestro karma no, no lo entiendo Pero sí. realmente sí que es normal, ¿qué pasa? Pues como nosotros muchos. En los 2000 hay gente que va descubriendo bandas, claro. Si tú siempre estás escuchando los mismos, y en un momento le dices, no voy a, a escuchar otras cosas. Sí. Y descubre bandas que la mayoría pues, están desintegradas, o sea, no existen hace años. Algunos ex seguimos existiendo y tal. Pero, ¿y qué pasa? Que hay posibilidades por rescatar todas esas bandas, esa música, que en su época, pues, pasó desapercibida completamente, ¿no? y, y en esos tiempos, razón. ¿no? Bueno, de todas las maneras, eh, Zarpa sigue a pesar de todo en, en mitades de los 80. Incluso eh, no sé cómo cojones porque en Europa, eh, pues tenéis cierto renombre, no? Todos esos problemas que estáis teniendo en España parece que en Europa, pues bueno, va llegando un poquito el nombre de Zarpa y, y eh, eh, tenéis la posibilidad de grabar en Suiza un trabajo. Eh, es curioso, en ruta hacia Europa, año 87. Y de nuevo, la mala suerte se ceba en la banda. Sí. Pero, Vicente, sí. es que no sé qué llevabais en los bolsillos, dónde estabais, no sé, es, es tremendo. <risa> eh, en diez años, la cantidad de cosas que os ocurren para que el nombre de Zarpa continúe ahí, maldito, es increíble. Sí. Bueno, posteriormente, bueno, te voy a contar una de las para que veas la mala suerte. El día que estuvo la presentación de, de Herederos del Imperio, aquí en Valencia en una sala que se llamaba sala Boni una sala enorme, yo creo que la mejor de España con diferencia ya no existe, ha desaparecido gracias al interés por, sí. por los conciertos, <risa> desapareció una sala enorme donde venía pues, gente como yo que sé, bandas de la época, ¿no? grandes, como Tina Turner, o venía yo que sé, grupos como Titanic, o... bueno, eh, era una, una sala enorme, pues ese día que era la presentación metimos ahí un equipo bestial, un montaje bestial, de hecho hay algo, algún documento gráfico que lo demuestra eh, con bombas bueno, parecíamos los kiss, pero, me, pero el y, y el, el tema está que ese mismo día que se petó aquello, creo que habían 3.000 o 4.000 personas eh, estamos hablando del año 85 y eh, nuestro productor que era el que tenía que encargarse de coordinarlo todo controlarlo todo no llegó a, no llegó a, a, allí al local y, y, y claro nosotros estamos flipando ¿qué pasa aquí? a mitad de, de tocar nos dicen que ha tenido un accidente mm. en Viniendo de Madrid con un montón de merchan y tal que un camión lo ha investido y que está en coma o sea ya para flipar ¿qué pasa? Eh, El, todo lo que fueron taquillas, taquillas que todo que tenía que llevar él, no lo asaltaron, no lo robaron. <risa> Fue un desastre máximo. O sea, eso te estoy hablando de, de la recha de Monajunte. Pero si ahora nos trasladamos, después de eso hicimos otro trabajo que se llamaba Progreso, que también quedó ahí y también lo dije yo en los 2010, como te dices. Sí, sí. Y, y luego vino lo de lo de Suiza, no tuve la ocasión de, de que un mecenas o, o productor me, me, me, me, o sea, nos financiara con mucho dinero. Me fui a un estudio que se llama Estu, estudio Aquarius, en Ginebra, Suiza, que había grabado ahí Saxon, el su último disco y tal, y me gustó mucho el, el rollo. Y llamábamos unos temas, que eran los temas que están en ruta hacia Europa, que estaban muy tocados en directo y la gente estaba esperándolos como... El que esperaba, yo que sé. Adiós. ¿no? Sí. Y eh, ¿qué, pasó? ¿qué pasó? Pues yo quería meter unos teclados en algunas, en algunas canciones, pero nada, unos detallitos. Y, y nada, eh, empezamos a buscar teclistas y un día vino mi compañero Javi y dijo, he encontrado un teclista y tal, porque ha trabajado en una tienda de música. Y dice, he encontrado un teclista que nos va a ayudar. Ah, vale, puta madre. Me voy a trabajar con él a su estudio, los arreglos. Pues cuando, cuando nos fuimos a Suiza, todo lo que habíamos programado, lo que teníamos para grabar, no se hizo. O pues sea, se hizo lo que el de Cristian quiso, hizo de productor. Me, me, me cambió todas las canciones, los ritmos, lo hizo pop todo. O sea, yo aluciné, yo digo, pero, pero esto qué es, ¿no? nos amenazó con, con dejarnos tirados, o sea, nos costó un dineral, pero como mis compañeros lo apoyaron, ¿me entiendes?, pues yo no tuve más que tragar, ¿qué pasa?, que el resultado fue una grabación que ni era heavy, ni era pop, ni era nada, era una cosa, ¿sabes?, parecía más el proyecto del Teclista ese que el, que, que el nuestro, ¿no?, ¿qué pasa?, que ahí fue otro palo porque yo creo que ahí se terminó la primera formación, Porque yo lo que hice fue que esa grabación la metí en un armario, ahí la tengo, si quieres te la enseño. Uh -huh. La tienda grandes y tal. Y, y ahí se quedó. Y la verdad es que fue un palo para mí, porque en, ahí terminó la década, vamos a decir, de los 80, pero con de la mala suerte, sí, por sí, llamarlo sí. así, ¿sabes? Y, y, y terminó así, o sea... Luego hicimos algo más, hicimos el trabajo del 91-92, que se llamaba como una locomotora, pero que no, no tuvo ya más repercusión, ¿no? Ya no, ellos se dejaron la música, sí, se hicieron técnicos de sonido, la verdad es que son muy buenos como técnicos de sonido, pero a nivel de tocar, pues no, no quisieron tocar más. Y, y nada, y yo me quedé en los 90, pues eso. <risa> Ahí flipado, ¿sabes? Intentando re recuperarme de, de alguna manera, encontrar músicos, ¿sabes? Que no, no había manera de encontrar músicos porque nosotros no éramos solo músicos, éramos un, un, una, una piña, ¿no? Algo que es muy difícil de encontrar porque yo puedo encontrar una batería que toca muy bien, pero no tiene el, el feeling ni el compromiso ni nada que. que yo estaba acostumbrado, ¿no? Y, y ahí termina lo de los 80, ¿eh? Sí. Podríamos, podríamos decir que la primera etapa de los ZARPA termina ahí, ¿no? Eh, con ese disco, más que con el siguiente, de como una locomotora, porque ese también lo reditas, me parece, que en los 2000. es sí. y yo lo que quería preguntarte es que, claro, tú cuando formas una banda, sobre todo cuando eres joven, pues tienes la ilusión ...pues de tener cierto éxito... ...e incluso poder vivir de la música, ¿no?... ...Zarpá papos pues, durante esa década, ¿no?... ...de los 80 eh, ...pues supongo que intenta por todos los medios... ...intentar conseguir eso... ...pero de todo lo que nos has contado... ...es posiblemente ese momento en Suiza... ...el que definitivamente te da la idea de decir... Mira, eh, no voy a poder vivir de esto. ¿Esto va a tener que ser pues, eh, un segundo trabajo o un hobby? O, ¿O anteriormente ya la estocada la teníais ahí y ya lo veías demasiado difícil? Mira, yo, yo, yo, yo fui padre de eh, tres años, ¿no? Eh, para mantener un zarpa o que de hecho en bueno, el imperio llevamos a disco verde de los 40 principales ¿no? pero porque soltamos pasta porque eso funciona así no sí, si sí, no sí. Lo... bueno el, el rollo está en que yo me sacrifiqué durante toda esa década pasar con mi mujer conmigo llevando todo la carga económica mientras yo ensayaba seis horas diarias mi trabajo era ensayar sí. ¿sabes? para poder conseguir cosas y eso me nos estaban dando por todos los sitios pero yo continuaba ahí El hecho es que sí, cuando se da el tema de este de, de, de, de la grabación en Suiza, sí que ya la realidad es, es patente. O sea, nos vamos a olvidar ya de, de, de falsas esperanzas. A ver, ahí sí que supe, supe realmente que, que ese ciclo había terminado, había terminado para para todos, para ellos. Y también para mí de esa manera. Lo único que pasa es que yo nunca me he rendido. De hecho, a partir de que me dejé en la primera formación es cuando a mí me han empezado a ir bien las cosas. <risa> <risa> <risa> es eh, verdad, eh, yo he seguido, aparte del grupo, yo he sido músico. Me considero músico de sesión, de estudio. Claro. Yo he estado trabajando mucho en ese plan. Y la verdad es que me ha ido muy bien. Y aparte de mi faceta como ilustrador, que también la, la, he, la he hecho, también he sido rotulista, he sido pintor cerámico. Yo, todo lo referente con, con, la, con el arte, ¿sabes? Sí. Eh, y la verdad es que a partir de despar esa, esa, esa parte, vamos en primera, ¿no? De, de la primera etapa de, de Zarpa, yo empiezo a descubrir el mundo, ¿no? Por, por, por decirlo de alguna manera. De hecho los 90 para mí fue un tiempo de cambio, fue un tiempo duro, de mucha lucha, donde tuve que, que buscar músicos. Hice un disco, no sé si ibas a hablar de él, que se llamaba Solar Science. Mm -hmm. eh, Solitario. Stanford, en inglés. Ahí probé un montón de gente, colaboró conmigo un montón de gente. Eh, hice algunos conciertos. la verdad es que, bien, o sea, la cosa iba tomando otro, otra determinación, otro camino, y también en la evolución musical, ¿no? Mm. O sea, yo, a partir de ahí, mi tendencia va a, ser, va a ser cada día más heavy. Correcto. O sea, porque en las primeras épocas, pues pasamos desde el primer disco, que es un progresivo heavy, mm. luego pasamos a algo más rock duro, nos hacemos un poquito más heavy en la en o Demonios pasamos también a, a lo que es Heredres del Imperio que para, para mí tiene cosas muy heavy pero también tiene cosas diferentes o sea y, y, y voy pasando por todos los, los estilos y épocas de, de, de mi vida y de la música y a partir del de, de año 90 y 5 de 26 mmm, me, me cojo otro punto otro punto y quiero ser más duro, quiero ser más heavy, sí. A ver Vicente, eh, lo que sí que es verdad es que durante toda la época que hemos estado hablando, de momento, de la década de los 70, claro, tú naces en los 70 eh, nacimiento del rock duro llegas a los 80, eh, la New Wave of British Game Metal explota, empieza a llegar a todo el mundo, que es bueno pues un movimiento que influencia a, a pues a todo el movimiento rockero posterior eh, mitades de los 80, el hard rock americano el glam y todo eso también empieza a tener su, su importancia en Estados Unidos, empieza a cambiar Pues esa influencia de Inglaterra hacia Estados Unidos y hacerse más importante Estados Unidos musicalmente y, y hasta llegar a los 90, que en los 90 pues, podríamos decir que Inglaterra prácticamente y Europa se queda un poquito estancado y es Estados Unidos el que ya empieza a repartir con el grunge, con el new metal y todo eso, pues el groove metal, todas esas influencias, ¿no? Y todo ese éxito y deja aparcado pues lo que podríamos decir tendencias más clásicas. Eh, Tú en los 80 te sentiste muy influenciado por todo eso que nació la New Wave, el hard rock americano, ¿qué fue lo que más te influenció de todo lo que estabas en aquella época absorbiendo para, para lo que luego ha sido Zarpa? Yo creo que todo te influencia lo, lo único que ocurre es que yo nunca he seguido ninguna tendencia eh, vamos a decir de, de, de modas, ¿no? Hmm. Si ha salido el metal o no sé qué, yo no me he puesto a hacer metal porque ha salido el metal Vale, Yo generalmente siempre escucho mi interior, ¿no? La base, vamos a decir, que, que yo tengo dentro, aparte de la música clásica, de, es también muy blusera, Me gusta mucho el rollo del blues, ¿no? El rollo de las guitarras blues. No sé, eh, siempre escucho más a mi interior, ¿no? Que, que a lo que se va poniendo de moda afuera. ¿no? Indudablemente que, que todo te, vamos a decir, te va a influenciar, ¿no? A mí me influenció mucho bandas como Judas Priest, más que Iron Maiden, ¿no? Iron sí. Maiden, vale, pero no me influenció, ¿no? Yo creo que es una cuestión de espíritu, ¿entiendes? Claro, cada empatizar. uno tenemos un, un Sí, empatizar que... con una banda. Sí, empatía, Hay bandas que te llegan, no sabes del por qué, ¿no? Y otras, pues a lo ah. mejor no te sientes tan identificado por las claro, circunstancias. ¿no? Claro. Y hay bandas americanas que me, que me gustan mucho y me gusta mucho... todo lo que es el, el rock sureño y, y yo que sé líneas, todo líneas, lo que tiene calidad líneas. en definitiva me gusta ¿sabes? no no no me gusta no es que yo no escucho trash metal porque y, o no escucho esto no yo no escucho todo y, y porque todo me gusta no eh, o sea si es bueno si es de, si es una una cosa artificial yo enseguida lo detecto y, no, y, y y no y no me va a gustar Pero si es auténtico y está bien hecho, yo creo que todo te influencia. De hecho, no hay que pararse en un estilo y seguir una, una línea. Dentro de ese estilo, puedes ir acoplando todo lo que a ti te, te influenciaba, ¿no? Claro. Y, y eso, yo creo que eso es lo que enriquece el reo de la música. Al final, se divide todo en muchas porciones, pero el queso, ¿sabes? Sí, sí. es Es uno, ¿sabes sí, lo que sí. te quiero decir? le puedes llamar de metal, metal, no sé qué, metal, más metal, y todo lo que quieras, al final ya le llaman metal solo, sí. <ríe> y, y nadie sabe que el metal en la música son las gente que tocan los, los vientos, el saxo, mm. la trompeta, ¿sabes? pero bueno, dentro de, de este estilo, eh, ahora todo se llama metal, tú haces metal, llevas una pinta que el metal, ¿sabes? Y, y yo qué sé, pues, yo creo que es rock, todo es rock, correcto, o sea, para mí todo es rock, Vicente, claro, ahora que me estás hablando un poco de, de eso, de los estilos y todo eso, claro, tú tocas temas, eh, musica, bueno, en el tema letrístico que hablas de eso, del movimiento rockero, ¿no? También hablas un poco del pasado en discos que son más actuales, ¿no? De, de circunstancias de, de la banda, de ti personalmente, de tus sentimientos, también política, social, o sea, has tocado todo tipo de temas, ¿no? Maltrato de la mujer, bueno, todo, eh, violencia de género, eh, es que es inabarcable... Claro, es inabarcable porque la cantidad de discos que tienes editados, pues la cantidad de temas que tienes es, es brutal, ¿no? Eh, pero a ver. Bueno, antes de, de eso, eh, claro, hemos hablado de, de un poco la influencia de algunas bandas extranjeras, Judas Priest, Iron Maiden, pues el que tú te sientes más identificado con Judas, yo por ejemplo soy al contrario que, que tú, ¿no? So, eh, me, me identifico mucho más con, con el estilo de los, de los Maiden, eh, pero y en España, no, no, claro, igual, igual, igual. Yo, yo, eh, yo soy igual, o sea, a mí los Judas me gustan, pero por lo que sea, eh, me llega más pues el estilo de, de Maiden, me parece más épicos, bueno, a lo mejor a veces un poquito más, bueno, también los Judas han variado más. El, el estilo, ¿no? Dependiendo del disco de los Judas tienen, tienen un estilo. Claro, pero, ¿y en España? ¿En España tú, eh, durante la década de los 80, alguna banda que decías, joder, estos, es que estos van por, es que estos van diez pasos por delante de, de, de nosotros, o del movimiento, de tal. ¿Tú ves esa diferencia, o viste esa diferencia entre los cabezas del movimiento, los que hemos nombrado anteriormente, y el resto de bandas, o realmente desde dentro tú no había tanto no, o no te llamaban tanto la atención para decir bueno, no entiendo que estos tengan tanto éxito y nosotros o otras bandas eh, compañeras nuestras están aquí comiéndose sí. los mocos. mira, yo para mí la música no es una competición ¿sabes? Correcto. yo creo que, que cada cada banda tiene su punto y cada banda tiene su suerte No, hay veces que lo que parece una suerte se convierte en una desgracia y lo que es una desgracia se convierte en una suerte. Cada... Nunca he sido envidioso, nunca he dicho, este yo soy mejor, ni este es mejor, ¿me entiendes? Yo creo que cada, cada músico y cada, cada banda tiene su punto y, y yo siempre he respetado eso, nunca he criticado a nadie, ni, ni, ni, o sea, ni me he metido ahí a... va a decir ah nosotros somos mejores y no sé qué eso es, eso es una tontería porque todo se puede aprender no entonces como nunca he visto la música desde ese punto de vista pues la verdad es que nunca he visto a nadie ni por arriba ni por abajo a nivel mediático sí hay gente que ha estado arriba y otros que, que no, hemos ha hablado pero que tampoco me ha dado envidia eso sabes lo que te quiero decir No, pero a lo yo mejor, todo. Vicente, sí que hay alguna banda de aquella época que decías me, me compro el disco de, de esta banda, ¿no? Que son tal, sí, tal, porque eh, realmente Sí, de mucha gente, ¿por, sí. ¿Por, por, por eh, Hacen las cosas bien, ¿entiendes? Tanto españoles como de cualquier, ¿sabes? En grupos como Bloque, que son gente más, más... O sea, que hacían otro tipo de redes sí. que a mí me encantan Barón Rojo en mi época, pues también empezaban a sí, estar hablando sí. de mi madre quien no tiene el volumen brutal en su casa o quien no tiene el el, el disco de el papel, el Made in Japan ¿no? o sea es que son, son cosas de las que bebes bebés porque, porque realmente están bien hechas y porque dicen cosas ¿no? pero que nunca he pensado Eh, eh, eh, eh, yo soy mejor, ellos eh, son mejores no hay nadie, porque nadie somos no, es todos que... diferentes ¿no? No. somos todos diferentes y tan iguales ¿sabes? O sea, que, que, que yo que sé que no vale la pena eh, ir por esa dirección ¿no? de, de decir ya, eh, esa, esa pugna que hay ¿no? igual que en el fútbol yo soy de Madrid, yo soy de Barça y no sé ¿Eh? qué, bueno, sabrán pues Dios es que el Madrid haga una partida de mierda ¿Sabes? Y otro día que, que lo que lo aborde, igual que todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Sabes? A todos nos pasa eso. Hay días que tenemos días espesos y hay días que, que todo fluye de puta madre y te sientes muy bien, ¿no? O sea, eso es así, con las con las bandas pasa lo mismo. Bueno, eh, como tú has comentado anteriormente Vicente, como tú has comentado anteriormente, el tema de los 90 es como si dijésemos que hay una especie de letargo, ¿no? De que estás un poco más en la sombra, trabajos en solitario eh, músico de estudio, como tú has dicho que claro, eh, tú estás considerado como uno de los mejores guitarristas que hay en España ¿no? Eh, ¿no? No no, no digas que no, Vicente, no digas que no Bueno, eso bueno, eso ya a gusto de cada uno eh, Entonces... <ríe> <ríe> eh, no, yo... No, no, es que no me gusta lo de mejor, mejor Bueno, no pasa nada. Vamos a ver, lo que quiero decirte es que estás considerado como un eh, como un músico eh, requerido y que es siempre bonito tenerlo para trabajar con él, ¿no? No me refiero, en como tú estás diciendo, en el tema competitivo en absoluto, ¿no? Bueno, el tema de egoísta tampoco, ¿no? Estamos hablando de que Vicente Feijóo se crea un nombre eh, y tiene, pues bueno, su... Eh, ...su respeto por el resto de, de, de músicos, ¿no? Y requieren sus servicios, como es normal, como buen músico eh, y, y claro, pasan los 90, podríamos decir, un poco desapercibidos Como a tantos músicos, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho yo le hice una entrevista a Serpa Y es que los 90 prácticamente él está eh, fuera del mundo musical Haciendo sus trabajos por otra parte Podríamos decir que un poquito paralelo a lo que, entre comillas, le pasó a Vicente Feijóo durante los 90 Y eso sirve... Para que llegan los 2000 miles, ¿no? Eh, ¿Cómo eh, a principios de los 2000 miles decides, eh, podríamos decir, volver a coger el nombre de Zarpa y ponerlo otra vez en el, en el, podríamos decir, en el mercado de una manera auto, autoeditada, porque yo creo que es tú mismo, ¿no? El que lo decide, buscas tus músicos, intentas por tus medios. Pues editar un primer trabajo, eh, es, creo que sobre el año 2000, que lo intentas, una demo o un trabajo así editado cierto, que se llama... por cierto, por cierto, por cierto, dos. Dos, Sí, pero eh, ese es Luchadores de la Paz, ¿no? Me parece ese disco el que editaste, pero anteriormente, como Z, ya son los mismos temas. ¿Qué pasa ahí, ¿no? Más o menos, que acaba no, siendo no son, lo primos, no son los mismos temas. Z es, vamos a decir, una, una maqueta. Hmm. donde la, la banda que tenía, que formé en ese momento, grabó temas antiguos, ¿me sí. entiendes? Era como decir, vamos a hacer los temas antiguos, pero con la banda nueva no, de hecho no lo comercialicé, sí que se vendieron muchos discos de estos, porque la gente me los pedía, pero a nivel, vamos a decir, casero, no, Y, y lo que pasa es que tiene, tiene mucho, mucho, mucho nombre, nombre. Sí. ese trabajo, y sí. sí, sí, no lo he editado. El sí. que sí que edité fue pues, Luchadores de la Paz, que vendió mil discos, que para empezar no estuvo mal, y, y, y ese disco sí que no abrió muchas puertas. Pues, vamos a decir que los 90 fue como el invierno, sí. o sea, fue un, un, un momento de cambio, tanto en, en la música como en la vida de todos, ¿no? El, la, la, la, en Valencia apareció la, el movimiento de la ruta del bacalao sí, sí. Se llevó a, much, a muchos que vi se lo llevó a ese mundillo sí, sí. a ver si no entiendo por qué pues a lo mejor por el ruido de la fiesta ¿entiendes? vale, entonces eh, vamos a decir que los conciertos cayeron en picado no habían contrataciones, no habían bolos la gente no compraba discos muchas bandas desaparecieron eh... Fue cuando en Estados Unidos empezaron a salir las, los guitarristas estos virtuosísimos, sí, sí, sí. Tal, que muchos querían ir hacia ese punto, pero vamos a decir que lo que eran las bandas que, que habíamos conocido desde de siempre, no, la banda de pues que tuvo un mojón bastante grande, ¿no? ¿Cómo empecé? Bueno, yo continué compartiendo, hice varios trabajos, hice bajo el fuego, hice Eh, viviendo en Éxodo hice Recuerdos del Paraíso, hice los Solar Science hice cuatro trabajos en solitario con músicos, con eh, colaboraciones cosas que he editado posteriormente eh, ¿no? pero que sí que me sirvieron para para proyectarme, ¿no? hacia lo que realmente quería y al final en 1999 hubo un, un concierto para un batería de aquí de, de Valencia que se llamaba Fortune, no confundir con el cantante 48. de los cursos se llamaba Fortune Y este chico cogió eh, esclerosis múltiple de esta. ¡Ostras! Y claro, eh, realmente me, eh, yo daba clases en, en mi estudio y tal, que tenemos los locales allí, y él venía y me decía Vicente, no sé lo que me pasa en la pierna, que es que pierdo la fuerza. Y yo dije, hostia, pues, no sé, ve a yo le daba consejos a, a un médico, y a, un, no sé, a, un, a, a un fisio de, a lo mejor es un rollo de depresión, o... Sí, sí. o sea, Total, que el chico cogió ser enfermedad. y, y, y Zapa lo junté porque se hizo un, un concierto homenaje, bueno, que no, era para sacar una silla de ruedas para este chico, ¿sabes? se hizo un macro concierto, se petó, se consiguió comprarle la silla eh, y, y nada, eh, hicimos el, el, el bolo con músicos que no eran los de antes. ¿sabes? Allí entró Rafa Jatiba, entró Manuel Cascales, mm. el, el bajista estaba por definir, pues allí estuvo otro bajista vamos a decir esporádico que, que tuve eh, y el concierto fue también y además yo particularmente estaba viviendo como una especie de depresión por falta de, de hacer lo que me gustaba. Yeah. ¿sabes? Mm. O sea Entonces Eh, lo tuve claro, o sea, fue como una iluminación Y le doy gracias a, a Porto Por por esa oportunidad Que me dio, gracias a, a esa colaboración Chapa volvió a coger El, el camino y, y la verdad es que no he parado hasta ahora ¿sabes? Fue sí. como como un renacer ¿no? Eh, Te sentiste de sí. nuevo Joven, como si hubiese retrocedido En el tiempo, pues esos 10 años De la década de los 90 Y lo que sí que es verdad es que El disco que, que editas es que curiosamente es luchadores eh, de la paz que recoges tanto temas antiguos como nuevos me parece. Eh, no, no exactamente, ¿no? No, no, no, ¿Cómo no, fue eso? No, eh, eh, yo tenía un, un, una composición que sí que era un, que era an, antigua que se llamaba Sinfonía de la Revelación y, y no sé me daba el puntito de que tenía que ir por ese camino, ¿no? Mm. Y a partir de ahí fue pues, un hilo conductor y empecé a componer. Sí. sí que rescaté el tema de Luchadores de la Paz, sí. que el Luchadores de la Paz sí que, sí que lo compuse, y además hay alguna grabación con la, la antigua formación, pero que no, nunca se editó ni nada. Fue un tema de esos que se quedan en el tintero, Correcto. pero que tenía un gacho muy, muy bueno y la verdad es que lo rescaté y, y aún lo sigo tocando en directo. Es un, es un tema. Muy, muy muy cañero, ¿sabes? Y que dice cosas muy muy importantes. ¿no? Sí. Y la verdad es que sí, que <risa> Yo creo que es un disco de vuelta eh, brutal. O sea, me parece un disco muy bien conseguido. Eh, en absoluto parece que hayas estado como nombre de Zarpa pues esos, pues esos prácticamente 15 años no sin sacar nada, porque el último trabajo pues, era del 85. O sea, estamos hablando que pasan más, más de 15 años sin un trabajo oficial de Zarpa, como Zarpa. y claro, sí que marca un camino jarroquero todavía eh, como tú estás diciendo, tú has ido endureciendo tu sonido, pero vamos a estar ahí quizás siete u ocho años nueve, que todavía estás con esa tendencia hard and heavy, que todavía no bueno, son los zarpa últimos, ¿no? Podríamos decir que son los del 2010 para más adelante, podríamos decir ¿no? Y lo que sí que es verdad es que nace ese disco cuando en España de nuevo el heavy metal está cogiendo auge, Avalanche eh, Saratoga Darmour, eh, Azrael o sea, te junta, se junta lo que sería esa nueva hornada con gente como tú que vuelve de nuevo a tener un nombre en la escena y, y ¿cómo, ¿cómo viste tú ese movimiento en el cual vuelves a meter o intentas meter de nuevo la cabeza? Porque también te estaría llamando la atención pues, la cantidad de bandas que estaban saliendo por esa época, Tierra Santa es que fue un movimiento a mí la década la primera de los 2000, finales 90 principios 2000 A mí me parece una auténtica maravilla en España. ¿eh? De hecho, hay mucha gente, y en Alemania y en chicas, que cuando hacemos un disco nos presentan como que hacemos una música parecida a la de Tierra. O sea que somos unos sucesores de Tierra Santa. Y sí, esto, sí. Ver, por Dios, informaros un poquito. Tierra Santa sí, sí, es mucho sí. por, muy posterior a nosotros. Entonces, sí. Y ya está. Lo único que pasa es que el rollo mediático es el sí, de que sí. estás primero. y luego llega, es como el, el chico que escucha una canción en un anuncio que dice, esa, esa es el anuncio del Citroën, no, no, esa canción es Smoke on the Water de Deep Purple ¿no? o sea, pues esa es la canción del Citroën, ¿no? Bueno pues es lo mismo, ¿no? Eh, hay una serie de referencias por el rollo mediático y a los, las bandas como nosotros que hemos estado peleando siempre y que nos empiezan a ver, nos comparan con gente que ha salido después de nosotros que eso, la verdad es que Es curioso, me da risa sí, sí. pero a la, a la misma vez me jode bastante, ¿sabes? Sí, Porque, sí. De <risa> que ha servido tanto trabajo y de tanta lucha, ¿no? Para que te compare con alguien que ha salido después, bueno. Pues eh, la verdad es que eh, viene a ser un lo mismo. O sea, eh, empiezan a salir en todas esas bandas con promociones, con sellos discográficos de aquí, y tú dices, ¡cuñé! <risa> y yo sigo igual, <risa> sigo, no sé, ofreciendo los trabajos y no me hacen ni puto caso y tuvo que ser un, un señor alemán el que, me, el que nos rescatara de, de, de esa historia ¿no? pues, no sé el estar con esas bandas emergentes mucho más jóvenes que nosotros y tal, pues a mí solo me, me da un sentimiento de orgullo ¿me entiendes? de poder estar pese a la edad ahí, ¿me entiendes? O sea, que eso no lo consiguen todos, ¿no? O sea, vamos a decir, yo yo tengo 62 años, claro. ¿me entiendes? Aunque no lo es aparente, <ríe> parece que tenga 61 <ríe> y medio, 61 y medio. Pero, claro, es una edad que la mayoría ya te, te, te dicen, no, tú estás fuera de, de onda, ¿no? Tú ya no eres muy mayor y tal, pues no, ¿me entiendes? Pues que yo siempre tengo una teoría de que. yo vivo en la Tierra 62 años pero mi edad no no se puede calificar ¿no? mm. en aquella época me ha pasado lo mismo no tenía tantos años a lo mejor tenía 47 o, o por ahí o 45 sí. o, mm. y, y ya era mayor también <risa> <risa> o sea sí. y dices sí estoy con gente que tienen 20 19 ¿sabes? pues nada pues siento orgullo ¿no? de, de poder estar ahí ¿no? Simplemente... Eh, no sé si te diste cuenta, claro, tú me has dicho que, bueno, estáis con un sello alemán prácticamente desde desde ese momento, ¿no? Desde principios de los sí. 2000 pero no sé si te has dado cuenta que antes hemos hablado eh, en los 80, la ruta de los sordos los problemas de los sellos discográficos, bueno todo lo que ocurrió en los 80 para que el movimiento rock no terminase de explotar y, y a la final se quedase pues bueno, ahí, ¿no? En un pequeño no bluff, pero bueno, un poco triste todo lo que ocurrió, ¿no? Y todas estas nuevas bandas de los 2000s Eh, les volvió a pasar casi lo mismo con los sellos promotores y todo. O sea, eh, se aprovecharon de las bandas sellos como Avispa, como Lokomotiv... Eh, quitando dos o tres bandas, eh, que las conocemos todos, ¿no? Eh, lo que ha sido luego, pues, Warcry o Mago de Oz, etc., ¿no? Eh, pero a casi todas las bandas les ocurrió lo mismo. Eh, les tomaron el pelo, se aprovecharon de ellos... Eh, les intentaron cambiar la personalidad con lo mismo que tú me has dicho del tema de portadas, de comportamiento, de tal. Eh, volvemos a lo mismo, otra vez a repetir los mismos errores que siempre. Es increíble, no, no escarmentamos. Eh. Sí, bueno, pero eso tiene un, un, una movida muy antigua. O sea, la música es un negocio, ¿entiendes? Y vamos a decir. Mm, antes de toda la movida rock la gente grababa emisoras de radio, lanzaban una canción la compraba a la emisora, se soldaba tal, esto de hablando de los años 50 60 salen los grupos marcan tendencias hay muchos que lo siguen al principio muchos se sienten bueno, solo tienes que ver la historia de las bandas, uh -huh. Queen mismo tuvo muchos problemas para, para salir adelante, ¿no? o sea, Siempre que no encajes dentro de, de lo que los sellos quieren y tal, pues vas a tener problemas. Entonces, o cambias como ellos quieren o estar o estar fuera. Y, y, y lo, lo que ocurre es que si cambias, te, te, te traicionas a ti mismo y el resultado va a ser el mismo. Porque si vendes muchos discos. tú no lo vas a cobrar directamente. Hay alguien que los cobra antes que tú y luego pues, para que te den tu parte correspondiente que está en el contrato, ver Pues mmm, pueden pasar muchas cosas para que no lo no, no te lleven nunca el dinero, ¿entiendes? Y eso es una historia. Está, está todo, vamos a decir, es un negocio y Y, y tienes que ser parte del negocio. Por eso ahora lo ahora no se cogen la cabeza. Cogen a, un, a un tipo que a lo mejor no sabe cantar, que tiene una imagen y tal, le meten al autotunner, le hacen ahí el rollete, ¿sabes? sacan una canción con una letra y lo lanzan a, a, a lo bestia y toda la gente joven por las redes, se lo pasan y por vez de poseer 10 millones de copias si no lo entiendes, ¿no? Correcto. Sí hubo una época en donde, vamos a decir, la, lo decía Franzapa, para los productores más viejos, cuando salían la movida de los 70 y tal, que fíjate, tenían que haber sido más cerrados, decían, va, edítalo, tal, fíchalo. Sí. ¿Qué pasa? Que dieron rienda suelta en que cada músico expresara todo sí. lo que hayamos dentro, ¿no? O sea, al invitarse a hacer la canción de dos minutos comercial, ¿sabes? Pero eso ha, ha vuelto a cambiar. Sí. O sea, hoy en día tienes que entrar dentro de unos parámetros y de hecho en el rock se han dado muchas cosas extrañas, ¿no? como los grupos estos chistes que digo yo que cantan cosas graciosas o panos que a la pared sí, sí. que sabes cosas de esas, ¿no? <risas> que son, como decía, acercamientos comerciales a la, a la gente ¿no? Y, y utilizan el rock para hacerlo, pero realmente el rock y, y vamos, el heavy metal y todo como quieres llamarlo es mucho más extenso, ¿no? forma parte de un rollo artístico y de creatividad que si lo cortas y si lo vaccionas pues te, te joden ¿sabes? porque yo para que quiero que me fille me fiche yo que sé la cualquier multinacional ¿Sí? que me van a decir que tengo que hacer lo que ellos quieren, pues no me interesa, ¿sabes? Yo siempre voy a hacer lo que yo quiera. A ver, que para eso hago música si no me dedicaría a otra cosa a la carpintería mismo ¿no? claro, claro. siempre algo que, que fuera algo que me gusta y que yo controlo de todas las maneras claro eh, el nivel de edición que coges en los 2000 con el nombre de Zarpa es tanto porque empiezas a reeditar trabajos antiguos que no se editaron eh, que hemos hablado anteriormente eh, tra y tiene, aparte de eso tienes una forma de trabajar con el sello alemán muy curiosa porque tu nivel de composiciones Me parece interminable eh, por muchas entrevistas que te he escuchado y me informa un poco. Tú, pues, eh, te coges a componer sin parar. Luego tienes una forma de trabajar que es enviar, pues, esos temas al sello para que el sello elija esa se una serie de temas para salir en ese en ese trabajo. pero tú por tu cuenta continúas editando trabajos también de una manera autoeditada ¿no? autosuficiente eh, ¿por qué optas por esta opción? quiero decirte eh, eh, ¿te interesa eh, un poquito que el nombre de c esté continuamente ahí ¿no? con trabajos continuos o simplemente por el mero hecho de esa inquietud que tienes, esa necesidad de que de salir a, al aire ¿no? y que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió un poco en los 80 y, y se quede ahí ¿no? es como si dijésemos ¿no? esto no puede volver a ocurrir. ocurrir, ¿no Vicente? Bueno, es, es un poco de todo. Yo, la verdad es que es, es una necesidad. Yo, para mí, crear, componer es una necesidad. De nuevo, tengo una capacidad bastante grande de hacerlo. O sea, ahora mismo contigo hablando podría estar componiendo una canción, ¿me entiendes? O sea, de hecho, hago muchos arreglos y compongo cosas para otras bandas. Ahora he terminado varias historias para, para bandas de aquí, bandas argentinas, O sea, siempre estoy haciendo cosas, y luego también el rollo de, de estar constantemente haciendo cosas es porque yo soy así, ¿sabes?, yo, yo soy así, no, no puedo evitarlo, no me planteo no, eso es para que no se olviden de la banda, no, para nada, o sea, y es una cosa que yo necesito hacer y que, y que tengo que hacer, punto. Además, eh, cuando tienes 20 años no valoras el tiempo, A mi edad sí que eso va a durar tiempo ya, ¿sabes lo que te quiero decir? Y no sé, hay que sacarle jugo a, a cada momento, ¿no? cada segundo, ¿sabes por qué? Porque um, todo lo que andas va a quedar ahí y lo que no andas nunca lo vas a volver a hacer, ¿sabes? O sea, eso era es así. ¿Qué edad tienes tú ahora? Ya, yo tengo 46. 46, hablo 46, aún no te planteas el tema. Bueno, bueno, bueno, pero, eh, pero eh, lo que sí que es... Pero como te lo planteas. Ya, bueno, bueno. Por espera. eso no vale lo hacer nunca lo que te gusta. Claro. Radio, claro. lo que sea, Pero televisión... Lo que sí que es verdad, Vicente, es que eh, los trabajos que sacáis eh, durante los 2000 tanto esos primeros, no un poquito pues, ese infierno, el yunque contra el martillo, pues son los discos que vienen a posterior de Luchadores por la Paz, que estás ya endureciendo ese sonido, que me parecen discazos. La verdad es que el nivel de, de calidad que tiene Zarpa en los 2000 eh, está claro que, por ejemplo, eh, gente como... Como yo, que tengo 45, todavía no, pero a lo mejor gente que descubre a Zarpa con 30 años, con 35 años, si escucha los trabajos de Zarpa de los 80, pues bueno, el nivel de calidad es muy alto, compositivo, pero el de producción, pues tiene esas limitaciones de claro. y, y a veces lastra un poco, pues. Esas posibilidades de ver Esas calidades de, de, de, de, del trabajo ¿no? y, y eso pasa también un poco Con las reediciones que haces en los 2000 Porque sacas del trabajo, no rehecho Sino lo que haces es coger el trabajo ya grabado Y lo y lo sacas para esa edición Para, para que la gente disfrute De lo que era ZARPA en los 80 ¿no? Incluso a finales de los 70 Pero claro, esas nuevas producciones de ZARPA Es que no tienen nada que ver Con esos ZARPA de los 80 Son unos ZARPA mucho más contemporáneos Mucho más heavy metaleros Si hablamos de trabajos como a Iberia, ¿no? eh, o por ejemplo más pues, bestias eh, bestia, bestias del poder, dispuestos para atacar. Eh, es, es que sois eh, un, un grupo, pues prácticamente de heavy power actual con una potencia brutal y que es que a mí son discos que me dejan, pues flipado. La verdad es que a mí me encantan todos esos trabajos que habéis sacado, sobre todo a partir del 2007-2010. Del 2007, del 2007. Correcto. Sí, en 2007 yo me planteé un, un cambio bastante grande. Además, entró a, a formar parte de la banda B&M Godoy. Eh, B&M Godoy es un batería que no es o sea, que no es... Eh, ver, está aprendido por sí mismo, es un tío visceral, no se fija... Bueno, se fija, pero no es un tío de esos que está estudiando ahí... De, de, de, tipo academia ni nada, ¿no? es, y, pero que es una máquina con el doble bombo, o sea, es pura potencia, es puro nervio y, y la verdad es que tener esa herramienta para la composición para mí fue muy importante, claro. Esas cosas no las podía hacer con los primeros baterías porque, mmm, aparte de que no es que fueran malos, pero tenían otros estilos totalmente diferentes, Entonces, no podía hacer ese tipo de composición, ¿no? Yo, yo creo que todo se va... va yendo al sitio por sí mismo, ¿no? Eh, esa esa entrada de, de músicos que van creando el tejido de Zarpa, pues vamos a decir que excitan mi creatividad y hacen que se llevan a cabo lo que tú estás diciendo, por discos con, que empiezan a escuchar los temas y dices, madre mía, a ver cuál de todos más... Más potente. Más bestial, ¿no? O sea, que hasta yo mismo me sorprendo, ¿no? Te creas tú que... Porque yo lo compongo, lo grabo y tal, pero luego al cabo del tiempo lo, lo vas a escuchar y... ¡Joder! <risa> Vaya ¿no? Y eso pues me alegra, me alegra de que alguien como tú y otras personas pues se den cuenta, ¿no? que sí que es verdad es que le estar en un sello eh, como es Cartago Records eh, la verdad alemán Eso ha posibilitado que el nombre de Zarpa llegue más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Eh, habéis llegado a países como Italia, pues Alemania como es normal, incluso Japón, ¿no? Grecia. Grecia, efectivamente. Es que Grecia es un país muy muy heavy metalero. Tiene un consumo para lo pequeño que es. Tiene un nivel de producción en cuanto a bandas y de consumo pues muy alto para lo pequeño que es, ¿no? Y, y los sellos alemanes se fijan mucho, incluso en Grecia hay sellos, ¿no? Que, que trabajan el tema del heavy metal. Pero claro, todo eso ha hecho que zarpa también haya salido más allá de las fronteras de, de españa para tocar eh, bueno eh, cuéntame un poco cómo, cómo ves tú a zarpa en, en, a nivel internacional porque habéis tocado en festivales incluso alemanes que en alemania pues bueno españa se le considera también pues bueno un reducto ahí eh, interesante para descubrir bandas escondidas ¿no? bandas así y de la misma manera que también alemania ha sido un consumidor muy alto De lo que sería el US Metal americano De bandas también prácticamente desconocidas Y que gracias a festivales alemanes Pues también han salido a la luz Y han vuelto a renacer Incluso se han vuelto a juntar Pues gracias a sellos y, y festivales alemanes Sí, los alemanes para eso son unas hachas Yo, por ejemplo, el director de Cartago Que vino a mi casa y tal Estuvo en mi casa comiendo, durmiendo y tal Un día me dijo, vámonos a por tiendas Y, y estuvo Escuchando todos los discos de Metal que habían, todos, ¿eh? uno por uno, y eligiendo este sí, este no, este sí, este no, o sea, yo me quedé flipado, yo digo, esta gente es muy selectiva, ¿no? saben muy bien lo que tienen, y van buscando lo bueno, ¿no? y de hecho a nosotros nos escuchaban por, por luchadores de, de la paz, Y yo recibí un, un, una llamada telefónica en inglés, y yo digo, ¿Qué es esto que es, porque yo en inglés, Si lo había evitado, lo entiendo bien, pero si alguien me lo habla pues depende del acento. Claro. Bueno, al final, el Cifrey es que quería ponerse en contacto con nosotros, y a partir de ahí, pues eh, hicimos eh, todos estos vivos con ellos. Pero eh, el rollo es ese: eh, los alemanes lo que tienen es eso, eh, que, que van, como te decía buscando lo mejor, ¿no? Sí. Lo mejor de todo, de todo el mundo. Y luego lo explotan, lo, a su manera lo explotan. Claro. Si tuvieran mucho, mucho dinero para explotarlos, sería un boom mundial, ¿no? Pero son sellos, como te que no son muy grandes, son sellos pequeños, ¿sabes? Pero aquí en España, por ejemplo, eso no se hace, ¿no? Claro. Es que no les mueve, mal. Vicente, les mueve mucho la pasión a este tipo de sellos, ¿no? Son sí. gente que, primero de todo, son amantes del heavy metal y luego son negociantes, ¿no? Podríamos decir. Negociantes y luego que saben diferenciar, porque... Yo, cuántas veces les he dicho, ¿queréis que haga un disco en inglés? O... Y me han dicho, no, no, no, no, no. Claro. Queremos que cantes en, en, en castellano. Ah, vale, pues en castellano. Y que am, aman el rollo castellano. Y muchos alemanes me dicen, es que suena muy bien el rock en castellano. ¿Sabes? Claro. El heavy metal en castellano suena muy bien. Así como en, en ruso, ¿no? ¿Sabes? O en bueno, otro idioma, ¿no? En por ejemplo, no suena nada bien. En castellano suena muy bien porque el castellano es muy duro. si tú dices destrucción sí, claro. ahí, que te parte por la mitad claro, claro, claro. ellos ellos dicen destruction no que, mm. pero no es lo mismo el castellano es mucho más cañero y a ellos les gusta mucho no y de hecho la verdad es que mmm, en Checoslovaquia en, en Bulgaria en Grecia en Polonia en, en, en los países eh, nórdicos también o sea hemos estado en emisoras de radio en Inglaterra Joder. o sea O sea, no, no cosas grandes para tirar cohetes, ¿me entiendes? Pero sí que con mi experiencia como músico, pues muy satisfactoria, Porque dices, pues todo lo que hago, claro, que pues el programa ahora. O sea, estoy contigo y yo te voy a dar la misma importancia aquí que si fueras de la BBC, ¿me entiendes? Es que me da lo mismo. ¿eh? Es, es igual e importante. Y, y todas esas pequeñitas cosas son las que crean el universo en el que yo vivo y que realmente es pues, muy feliz la verdad claro no eso, sí es la motivación de, de ser músico no son las cosas que te empujan a seguir claro. y no tirar y no tirar la toalla a mí me parece increíble no lo que habéis conseguido fuera de España eh, con los medios que habéis tenido y un poquito el ninguneo el ninguneo que, ha, que habéis sufrido en España junto a un montón de bandas no porque tampoco sí. zarpa. Claro, zarpa no es no es es que el problema es que zarpa no es No es un nombre ahí en medio del océano, es que ese océano está lleno de nombres, de nombres de bandas españolas que han pasado por la misma situación... Y, y me parece increíble. Y programas como nosotros, por ejemplo, o otros Forjando el acero Imperio del Metal, hay una frontera del silencio, hay tantos programas que han intentado reivindicar eh, nombres como el de Zarpa, incluso pequeños sellos, como tú has comentado anteriormente, en Madrid hay varios sellos que están rescatando, bueno, ahí está la serie de recopilatorios Rescatados del Olvido y cosas así, que lo que hacen es escarbar todas esas bandas que se quedaron pues en el ostracismo, ¿no? Y parece, exacto... Eh, A ver, ¿cómo, ¿cómo te continúo un poquito por aquí? A mí lo que sí que te digo es que me resulta muy curioso porque, claro, tú con el sello Cartago estás sacando trabajos, pero la cantidad de trabajos autoeditados que tú te haces, eh, ¿cómo es tu forma de trabajar para hacer esos trabajos? ¿Qué miras tienes? Porque lo que haces es trabajar en ediciones limitadas. No te molestas en decir, va, voy a intentar vender más esta vez, ni nada. Tú haces tus ediciones, te vuelan... y el resto de gente que nos quedamos con las ganas con los dos dedos de ahí de frente que pasa Vicente. Pues, pues hacer más un, un, una manifestación sí. por carta. <risa> Entonces haré más de... No. Y, eh, la vida me ha enseñado a pisar del suelo. Sí. ¿sí? Entonces, como hemos tenido tan mala suerte siempre y de hecho sí. hoy en día aquí en España aún no hay ni un, ni un sello que se haya... interesado por nuestros trabajos nuevos, no voy a decir recopilatorios y cosas, porque no hay ni un sello que se haya interesado por nosotros ni uno, entonces ¿qué quieres que haga? Claro. que haga cinco mil, no, eh, o sea, el grabar no simplemente es hacer cantidad de discos y eso, luego hay un trabajo de, de promoción y de, de rollo y tal, que Una sola persona no puede hacer, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Es imposible, no o sea, Yo es que mira, soy compositor, arreglista, músico, diseñador de las portadas, ma en maquetador, maqueto los libretos, eh, algo de secretaria, <risa> me, me <risa> encanta el pechandar, sí. O sea, son tantas cosas que dices, es que no puedo más, ¿no? Y imagínate eso a una, imagínate a Bruce Dickinson. Haciendo todo, eh, a a todo el mundo. ¿sabes? No, no podría, ¿sabes lo que te quiero decir? No podría, o sea, eso, eso lo tiene que llamar a alguien aparte. ¿eh? Claro, en este caso, un sello con una promotora, etcétera, etcétera, ¿no? Una editora, una editorial, o sea, todo, todo eso se encarga de, de que un disco mm, se extienda, ¿no? Mm. Si yo no tengo eso, pues tendré que hacerlo a mi manera. Y hoy en día pues te, te sirves por un de los medios de internet y todo esto, que si fuera en los años 80 no hubiera podido hacerlo, ¿sabes? pero hoy en día pues, nos aprovechamos, es igual que la calidad del, de las grabaciones en los 80 un disco te, te, te costaba un dineral, un dineral, ¿no? un dineral. Y, la, y los resultados eran mediocres, ¿Por qué? porque iban con prisas, porque los técnicos no estaban especializados en el rollo, o sea... Era todo muy, muy, muy extraño, ¿no? Entonces, tú grababas una cosa que en directo te sonaba muy bien y, y luego eh, eh, veías el resultado en, en la grabación y decías, ¿esto qué es? Son las guitarras a bote, la batería suena y, y, y no podía hacer. Hoy en día todo eso ha cambiado, ¿no? Claro. Hoy eh... en día eh, cualquiera puede grabar, además yo, mira, yo en casa tengo un estudio profesional, <risa> pero aparte trabajo con. con un estudio que se llama Fireworks Fire con un técnico ya hay muchos años y entonces nos facilitamos mucho el tema yo primero una pre-maquetación aquí, vamos al ensayo en, en, en, todos los temas los curramos y nos vamos a grabarlo otra vez al estudio pero ya tienes, ya sabes lo que vas a grabar no es como antes que era sobre sorpresa ¿no? ¿Ves lo que hay? Pues, la grabación... ¡uy! Qué bien ha salido y luego el también de antes que no eh, no habían programas de, de grabación claro. grabó tú y había una cinta que recogía lo que grababas. Mm. que solo también hoy en sí, día bueno. me gustaría ver a muchos grupos grabando así sí sí sí a ver diga todo el mundo suena de puta madre pero yo he visto grabaciones antes de, de ser editadas Que te cargas, ¿sabes? No me hagas un golpe en el sitio, ¿sabes? O sea, es que. Sí, sí, sí. Ya está todo muy maquillado. Tiene ese pro y ese contra, ¿no? Antiguamente, lo que grababas era lo que tú tocabas, pero mmm, los medios que habían, no te. A no ser que te gastaras un dineral. Y grabadas en Inglaterra y te fueras a Estados Unidos a mezclar, o aquí en España en estudios de mucho dinero, el resultado era una, una porquería. Hoy en día, todos los resultados son buenos. y nuestra experiencia, que de hecho, nosotros como seguimos grabando, o sea, di directo, no nos gusta estar ahí, ¿sabes? Lo grabamos todo directo para que no pierda el feeling, y, pero claro, los medios hacen que si tienes un fallo no tienes que repetir 32 veces un, un, un, un anime, ¿sabes? ¿sabes? Coges ese pedacito y, y ya pones el del audio, ¿sabes? Lo puedes arreglar y, y todas otras cosas, ¿no? Y, y eso es lo, lo que hay, ¿no? o sea, los pros y los contras de antes y, y ahora nos, pues, nos beneficiamos de, pues, de la técnica, de internet y de todas las cosas que están a nuestro alcance. ¿Ves con quién? Lo que está claro es que el nivel de producción es brutal. Eh, podríamos decir que los 2010 es que no has parado prácticamente de sacar trabajos. Para mí, personalmente, Pues posiblemente son los trabajos que más me gustan. Sobre todo El Viento Divino. Es un disco que me entró muchísimo. Me gustó muchísimo. Eh, pero claro, lo curioso de todo es que eh, estamos en pandemia todavía. Es curioso. Un año. Estamos grabando eh, en una época que hace un año desde, podríamos decir, el primer confinamiento. Eh, Vicente, lo curioso de todo es que claro tenías un poquito pensado sacar porque trabajáis más o menos cada dos años trabajo nuevo más Podíamos decir que la media es esa tocaba trabajo de Zarpa tenías como siempre con Cartago no de nuevo para editar trabajo pero claro todo esto de la bueno Pure Steel correcto Pure Steel que podíamos decir que es un bueno el sello que se dedica al heavy metal en Cartago no más más sí correcto Claro, eh, se paraliza eso y tú, como no quieres dejar pasar el tiempo, eh, lo has editado un poquito eh, de manera sorprendente porque, claro, lo has hecho de, de una manera limitada, como trabajas a, a tu manera, ¿no? Como es tu estilo sí. cuando no editas con Cartago y nos has vuelto a dejar a muchos eh, sin posibilidades de poder conseguir ese trabajo. Y, y, y es que, tú, Vicente, bueno, a eso ya lo hablaremos porque eso hay no que de alguna manera. No <risa> eh, pues ¿qué has editado 100 copias de una manera así un poquito especial <risa> y 200, 200. 200. Eh, bueno claro porque es dos CDs encima es que has editado dos CDs eh, que se llaman canciones para el nuevo orden que eso ya te, también tiene que ver un poco con esto de la de la pandemia en es claro de la situación eh, uno las eh, puesto como imperio el otro como el loco dime háblame un poco Eso, exacto. Imperia, háblame un poco de esos dos discos. Eh, ¿Qué has querido decir con esos dos trabajos? Y en parte, ¿por qué lo has editado de esta manera? ¿Y no has, te has esperado un poco, a lo mejor, a que la pandemia pasase y que el sello eh, te lo editase? Oh, yo no espero, yo no espero. Yo tengo cosas, <risa> tengo cosas nuevas ya en camino y en marcha, ¿sabes? Y no, no pienso esperar ni a que se acabe ningún virus, ni que se acabe nada. ninguna pandemia, ni nada. Porque si nos esperamos, pues estamos... Pues en las mismas, ¿no? O sea, vamos a parar para ver si pasa esto y... No, no. Hay que seguir adelante. Es la única manera de vencer pues eso, el, el cambio ese del nuevo orden que digo. ¿no? O sea, realmente sí que es un nuevo orden. O sea, vivíamos de una manera ahora y ya vivimos de otra. ¿Sabes? Pero es que las cosas se van a ir cambiando y se van a ir vamos a decir amaneirando o, o, o costumizando de cada uno y llevar mascarilla va a ser una cosa normal ya por los siglos de los siglos eh, y muchas otras cosas más ¿no? eh, que se van a quedar como algo arraigado en nuestra forma de vida entonces eso es un, una, una forma de una orden tanto en lo económico como en muchas otras cosas ¿no? eh, por eso se titulan así claro, el que sea uno y dos es porque habían 24 canciones el claro, claro. primer puesto 12 y 12. el primer El primero, Imperia, es como más heavy, es todo mucho más cañero. Y realmente lo que he querido meter en el, el rollete es como si, um, um, vamos a decir, que un, hubiera solo una forma de gobierno mundial. Los países no mandan nada. O sea, todo lo, lo, lo manda un gobierno mundial, pero invisible, o sea que. no sabes quién es, ni el presidente, ni el nada, pero, pero hay alguien que te pone las normas y tal, y lo he querido llevar un poquito a estéticamente a una movida como eh, post-Atlante o, o, o de esas épocas mitológicas, sabes que se sabe que existió, existió algo pero que no yeah. no se sabe porque no hay, no hay pruebas físicas, pero claro. es que vamos a decir que el diseño... está basado en eso ¿no? o sea, Imperia es un subgobierno gobierno mundial donde controla todo y, y estamos todos ahí metidos ¿no? claro, de, dentro de, del, del título del disco hay canciones pero que no solo hablan de eso sí, correcta, hay mucha variedad y luego la segunda parte que es el loco pues el loco en la, en la carta del, del tarot esa es la carta número cero vamos a decir, es Eh, es como los años 90. <risa> es la, la zona de espera donde, según como nosotros demos el paso, caeremos por el precipicio o no. O sea, o sea es, un, es un punto de reflexión donde mmm, todo el, decir, el diseño está basado en cartas que van no sé relacionadas con los temas y que cada una muestra. O quiere decir una serie de, de, de movidas, de valores que, que, que, que la humanidad tiene, tanto positivos como negativos, ¿no? Porque las cartas tienen eso. O sea, te están diciendo esas historias. Pero a mí es que dentro de los discos y de, de lo que hago en libreto, siempre me gusta poner detalles ocultos y movidas para que la gente se coma el coco. Sí, sí. Hay, hay muchos que me lo, me lo agradecen. Y dicen, cada hostia, es que me gusta porque siempre encuentro alguna cosa, ¿sabes? que me hace pensar, ¿no? Y es de lo que se trata. Yo no quiero poner en, en nada de lo que hago lo que yo digo, sino siempre dejo un margen para que cada uno tenga un libre pensamiento o un libre, una libre forma de ver, ¿no? Es como un cuadro, ¿no? Tú ves un cuadro y uno ve una patata en, y otros ven un, un universo paralelo, ¿entiendes? O sea, <risa> eso ya depende de cada uno, ¿no? Y, y esa es mi forma de hacer, siempre con mucha simbología. Con muchas metáforas, es mi forma de escribir, siempre hablando de cosas reales ¿no? y cosas que me importan, ¿no? sobre todo, porque para que voy a hablar de, de cosas que no me importan, ¿sabes? siempre tiene que ser algo que me importe, ¿eh? que, me, que me conmueva, y hasta incluso, yo que sé, ¿eh? la muerte de un amigo, hay una canción dedicada a la muerte de un amigo, ¿Eh? hay una canción pues, también que hace. vamos a decir, que habla sobre el adiós ¿no? que estamos dando todos a nuestra forma de, de, de vida anterior. O sea, hay un montón de, de connotaciones y de, y de, y de temáticas ¿no? dentro de este disco, ¿no? Una lástima porque yo creo que se merecían muchos temas de los que hay estar en un disco oficial, ¿no? Pero claro, ya eso no depende de mí, ¿me entiendes? Sí. Ahora, cuando nos vacunen a todos con sí. no sé qué vacuna, te <ríe> tiraremos la ruleta. <risa> pues entonces, pues ya a ver si se pasa todo esto y no sea, a lo mejor en un futuro se puede rescatar algo de esto. Yeah. ¿no? Ver, para meterlo en, en un disco nuevo. Mm -hmm. Bueno, eh, lo que está claro es que este nuevo Canciones para el Nuevo Orden eh, no es un disco conceptual como tú estás diciendo. Pero sí que tiene un concepto, ¿no? Podríamos decir que tú trabajas en un concepto para que tenga cierta lógica, cierta coherencia, tanto los temas como eh, la ilustración, lo que sería el, el trabajo en sí. Eh, claro, imaginemos que este programa lo escucha bastante gente, eh, le interesa el nombre de Zarpa. Yo creo que musicalmente muchísima gente que escucha este programa quizás a Zarpa no lo conocían o lo conocían de oídas pero nunca profundizaron. han habido programas, por ejemplo, como Corsarios del Metal o Nacho de Forzando el acero, bueno, un montón de, sobre todo de Madrid que el nombre de Zarpa, pues lo han sacado a relucir ba bastante a menudo eh, Es más, yo cuando entrevisté a Alberto Rionda eh, de Avalanche hace más o menos un año Nacho eh, de Forjando me dijo ¿Pero cómo entrevistas a, a, a Alberto Rionda y no, y no entrevistas a Don Vicente Feijóo? Le dije, pues mira, sinceramente porque todavía no estoy preparado. Es que eh, Rionda tiene 25 años de historia y, y con Feijóo tengo que ir a, a 40 y pico y ahí tengo que mascarlo un poquito más y quiero profundizar en más cosas. ¿no? Más o menos, pues bueno, desde hace un tiempo ya venía pensando en, en hablar contigo. Eh, y claro, tú imagínate que ahora un escuchante de, de Rock Denramigos quiere... profundizar en ZARPA, ¿vale? Tenemos la imposibilidad del formato físico porque prácticamente el formato físico de ZARPA es casi imposible, ¿no? Hasta que no haya un nuevo trabajo con este sello alemán, ¿no? Con Pure Steel Records. Y tenemos que ir un poco a las plataformas digitales. ¿Cómo trabaja ZARPA en el, en el aspecto de las plataformas digitales? ¿Eres pro plataformas? ¿No tienes más cojones que ir a ella? Eh, háblame un poco de ello. Eh, yo soy... ya te lo dije el defensor sí. de, de los formatos sí, pues, ¿sabes? el estilo llámalo el como quieras sí. eh, de, por lo que te dije eh, me gusta el zumo de a mí los sucedáneos ¿sabes? no me gusta a mí las plataformas estas pues a lo mejor tengo que ir a morir a ellas por narices claro. de hecho puedes, puedes escuchar a Zalpa en Spotify si poner Zalpa te sale ahí una serie de discos y tal estoy subiendo lo nuevo también allí lo que pasa es que para subirlo yo no sé lo que pasa macho que parece que vayas a hacer un examen de, de reválida sí, o a sí, acabar sí. un máster de una carrera <risa> no, es nada, no es nada fácil siempre están cuestionándote rollos porque tú fíjate que pongo mm, eh, eh, lo, lo que estas canciones para el Nuevo Orden no Imperia pues me han hecho quitar lo de canciones para el Nuevo Orden Joder. Porque no se pueden poner subtítulos, no se pueden poner mmm, cosas... No, no, tienes que poner algo expuelto. Entonces, dices, madre mía, esto aparte de ser un rollazo, ¿sabes? Pues la verdad es que, no sé, porque el día que cierren internet nadie va a escuchar ya música, ¿sabes? Lo que decir. Sí, sí, sí. Ese es el problema. Claro. Ahora que, con la falta de fabricación de CDs y todo eso, tampoco, o sea, Ahí está. final... Vamos a tener que ir a tocar a, a las puertas de, de la gente y sí. Claro, si no es la hora de. ¿Sabes? De sí, sí. que no puedes estar por la calle o no puedes estar más de dos personas. En el sentido, cada vez mmm, hay más impedimento sobre eso. Por eso, el que quiera saber algo de Zarpa, sí. que se ponga en contacto conmigo directamente. Pues ya está. Puede encontrarme en Facebook, ¿sabes? Vicente a Facebook a Parisi, y ahí que me escriba un Messenger. Y yo le contesto rápidamente, ¿sabes? Y ya está, no, no hay más. Luego, pues eso nos puede seguir por Instagram por, por, por, lo, por lo típico. Pero claro, eso es muy complicado porque los algoritmos estos que van marcando la película, tú haces un, una notita y tal, y, y no le llega... Yo tengo, creo que son cuatro mil amigos, ¿sabes? Pues sí, cuatro mil, creo que hablo con doscientos. ¿Dónde está nosotros? ¿Sabes? O sea, que muchos les llega, ¿sabes? O sea, es, es así. Es que es imposible. Es imposible. Imagínate el que ese, ¿no? Sí, sí. Llegar a 4.000, pero lo de 4.000 que llega a esos 4.000 y otros, ¿sabes? Apagando. Es imposible. No han inventado la máquina de inteligencia artificial tan perfecta que pueda acaparar tanto, ¿no? Claro. Entonces, un poco engañoso en ese aspecto. Bueno, lo mejor es el cara a cara, el... de tú a tú como tú me escribiste o como mucha gente me escribe ¿sabes? yo soy... pues a mí me escribe mucha gente de Argentina, de México, de, de Ecuador, de Estados Unidos y, y hablo con ellos y si quieren discos se los envío y si quieren saber algo hablo nos tiramos a lo mejor, yo que no sé, media hora escribiendo y hablando con ellos. Y hay muchos que me llaman por teléfono y, y, y la gente que me compra discos, si viven aquí, vienen y se toman una cerveza conmigo, ¿me entiendes? Y, y yo con ellos, y sé, sé sus problemas y ellos son los míos. O sea, que hay que ser natural, ¿me entiendes? Toda una tontería esta de las grandes estrellas lo vamos a dejar para gente de la MTV y cosas de estas ¿no? Pero eso, eso yo creo que Ya no tiene sentido claro. continuar proyectando el rock. Las estrellas del rock ya no existen. No, no existirán. <risa> eso eso eso todo todo tiene ya el tiempo marcado, me parece que ya claro. tiene la fecha de caducidad eh, porque pues bueno, sí, continúan siendo estrellas pues las grandes bandas, ¿no? Que nacieron en los 80 y continúan siendo sí, pues Biden. Correcto. A chavales de 17 años yo doy clases. Yo tengo algunos de 17 años de catorce Y no saben no, que es, es, es Sabes lo que quiero decir. Sí, sí. No saben que Y muchas bandas no, no saben quién son. ¿Sabes? O sea que son grandes estrellas para el recuerdo, para muchos de nosotros, ¿entiendes? Que hemos vivido otras su época, pero el mundo empieza, no empieza con nosotros. No, no, está claro. Ni acaba con nosotros. Hay otras generaciones que vienen después, ¿me ¿entiendes? Que, que a lo mejor tienen 15 o 14 años, y más que antes de hace 14 años. Hace 14 años saqué yo el disco, ¿sabes? No sé si, si fue el tipo que el martillo o uno de esos, ¿no? O sea, que dices, si sí, eso fue ayer, o sea, por pues si esa gente joven es la que no sabe de estrellas. Si les gusta el rock, lo llevan enfocado cada uno a, su, a una película. Sí. Hay, hay niños de estos que les gusta el rock, pero les gusta el rock que sale en los videojuegos, ¿Me ¿entiendes? Si claro. le pones Deep Purple dicen, eso es bien antiguo, eso no, ¿sabes? No les gusta. Sí. ¿Vale? Si me metes ahí de la música de los videojuegos, que yo me inflas a sacar canciones de esas para anunciárselas, <risa> o sea, que dices, vale, está bien, pero es todo programado, aquí no hay grupo ni nada, es un, una película que se han montado unos tíos en un estudio y que hacen ahí sus, sus historias y tal. Pues eso es lo que a ellos les gusta. Alguno hay que su padre tiene un disco de no sé qué, no sé más, y ha oído algo, entiendo? pero la gente joven, es lo que yo decía en un comentario antes, En los años 80, la media de edad de los que venían a vernos eran de 16, 17 años. Hoy en día, la media de edad de los que vienen a vernos es la de la edad, 47, 48, ¿sabes? Sí. Te estoy hablando de la media, pero ahora hasta los 25, de 25 para abajo no viene nadie, ¿sabes? Algún caso, pero por, por la, la norma general no, ¿sabes? Entonces, De, de, de tu edad hasta dónde porque hasta los de mi edad tampoco sabes lo que te quiero decir porque hay muchos que se han retirado o sea, pues, sí. yo qué no sé sabes o se han desintegrado ya y, y, y ese es el tema o sea el problema está en el rollo generacional ¿cómo entiende el rock cómo entiende el rock un chaval de 17 y cómo entiendes tú no tiene nada que ver Exacto eh, Sí, los hábitos de consumo también han cambiado Todos mucho más inmediato eh, Es que es, es la vida en, en sí ha cambiado Y ha afectado a todos para ir terminando pues esta larga esta larga charla la verdad es que es súper interesante me, me tiraría días y días ¿eh? o sea que imagínate solo eh, aquí en Rogue Entre Amigos nos falta encontrar pues un músico un personaje como tú para para, para desarrollar y, y que esto sea interminable la sensación con la que me voy de esta entrevista una es que tienes un pasado absolutamente maravilloso eh, que la gente que no te conocía va, va a flipar va a alucinar con lo que va a descubrir Y que todavía nos queda eh, zarpa para, para unos cuantos años si no hay nada que lo remedie. O sea, quiero decirte, si no hay nada que lo impida como los 80 que lo, impi lo intentaron por todos los medios, ¿no? todas esas circunstancias, eh, creo que zarpa ahí para muchos años. ¿eh? Hombre, yo te digo, mientras yo tenga salud y tenga energía y no pierda la ilusión... Eso, eso. Porque muchos pensaban, oh, es una quimera, hay muchos... Que, me han dicho, pero tú ¿oh, quieres ser famoso yo, yo nunca he hecho música para ser famoso, no me toques los, los minanitos, ¿me entiendes? O sea, eso te lo estás inventando tú ¿me entiendes? Y, y, la ilusión es algo es un rollo de energía de comida que te de llevas dentro y que realmente es la que alimenta todo tu todos tus células de tu cuerpo y tu mente, ¿me entiendes? mientras yo no pierda eso voy a sentirme igual que cuando empecé, o sea, me da igual si, si estoy en la Tierra viviendo 120 años ¿sí? Entonces, si me siento así, pues lo haré, si el mundo dice no, hasta aquí he llegado, Vicente. ahora a partir de ahora todo eso te va a desaparecer y, y ya es hora de, de retirarte, bueno, me retiraré, ¿sí? pero mientras yo sienta eso No tengo por, por qué retirarme, ¿por qué? Porque lo dicen los cánones sociales de, de que hacia <risa> de nada tienes que ser así y hacia ¿no? nada tienes que ser así. Es una mentira. ¿no eso es una película que muchos se creerán o, o, y, y lo pondrán en práctica, pero es mentira. ¿entienden? Yo me, me sigo sintiendo con la misma potencia y en directo igual. o sea, En directo estamos ahí, ¿sabes? ¿Qué? Porque soy un tío que me he cuidado y eso también influye mucho. yo me he cuidado he sido deportista pero aparte de ser deportista yo no me he pasado con, con el alcohol ni con nada he hecho una vida normal natural y entonces ¿qué pasa? Es que si cuidas tu cuerpo y cuidas tu mente y tienes esa ilusión esa energía dentro pues se da el rollo de, de, de la santísima trinidad <risa> de y no me meto en cosas religiosas no, no. que serán los tres factores para que tú puedas seguir en el tiempo ¿me entiendes? Y, y, y mientras la mente funcione claro si la mente funciona y sigues teniendo esas musas que te cantan esas canciones y coges pues, una guitarra empieza a fluir ideas y, y ritmos y historias y que te conmueven a ti yo creo que mientras pase eso lo seguiré no podemos tener palpas hasta la extinción <risa> eh, bueno para despedir esta charla creo que te voy a hacer pues eh, la pregunta más complicada de toda la charlita para, para, para despedir el programa ¿vale? eh, posiblemente has compuesto más de 250 canciones eh, si tuvieses que elegir una una que identifica a Vicente Fijo una que identifica a Zarpa una que identifica tu filosofía no sé, ¿serías capaz de decirme una? Sí sería capaz eh, es una además que un chico te pago en directo Y es heredero del imperio. O sea, del <risa> imperio no me saqué con ellos, con, con mis compañeros, lo saqué con un tipo que tenía, que tocaba la batería, eh, que en la batería. Sí. Un día que no estábamos y que me puse a, a tocar y salió. Y desde el primer momento supe que esa su canción tenía.. Era yo. Ya. Por lo de alguna manera. ¿Qué? Además, es, tiene. En las letras tienen rollos. Que hablan del futuro ¿me entiendes? Y que, y que no se va ni un pelo, o sea es como un poco profética también, es como el, el una revelación entre... ¿no? como si fuese una revelación sí, es, es el, el, ya no ya voy, a, voy a traer películas de Hollywood y cosas de esas <risa> es como si hubiera un punto de unión entre el Vicente del pasado y el Vicente del futuro, ¿me entiendes? como si el Vicente del pasado y el futuro no existieran, fueron siempre un Vicente, ¿me entiendes? y esa canción tiene ese punto, que es una canción que está tanto en un sitio como en otro, viva, ¿me entiendes? y aún sigue viva, y cuando cerramos los conciertos con esa canción, la gente vibra, ¿sabes? y entonces, es, eso quiere decir algo, cuando alguien vibra con, con algo, es porque está cargada de una energía muy grande, ¿no? Heredero de un Imperio es, no decir, la canción... que muchos quieren buscar y que muchos no llegan a encontrar por muy buenas canciones que y Yo he hecho también muy buenas canciones y tal, pero no tienen eso, ¿sabes? Y, y ya te digo que me estoy, eh, vamos a decir, sacrificando toda la parte nueva de composición que siempre es la que más te gusta, ¿no? Pero hay que ser, pues, entre, ¿no? En aquella época esa canción fue mi acierto en la música, ¿no? Y sí, En el futuro me tiene que conocer por alguna canción, será por esa. Claro, eh, sin querer hemos ido un poco a filosofía cuántica, ¿no? A la teoría del todo, porque refleja, pues eso, ¿no? Que todo está en constante movimiento, todo está unido, el tiempo no existe, es un todo, ¿no? Y, y es curioso, ¿no? Cómo un tema puede reflejar tanto y, que es, y, y qué difícil es que un músico eh, tan rápidamente se decida... por un tema y más eh, Vicente tú que como he dicho tienes muchas más más de 250 canciones que eran una auténtica claro. salvajada y, y estamos hablando de canciones eh, de corte heavy correcto no estamos claro. hablando de otras cosas ¿eh? que no las he nunca bueno, que hay muchas más sí sí o que sea, sé que me dijiste yo, que pues, llevas pues, un poco el rollo instrumental y todo eso también no trabajas también ese más eh, en rollo digamos, íntimo de plus, de correcto. bueno de muchas muchas historias que no he sacado a la luz ¿sabes? baladas, eh, angústicas, o sea, un mogollón, o sea, hasta, hasta incluso canciones para clases de guitarra, ¿no? Que estudios, y sabes, que para mí también son, son importantes. O sea, hay una, una variedad enorme o sea, y cuando me paro a pensar, y digo, todo esto lo he hecho yo, pero si parece que no sepa nada, ¿sabes? Eso es buena señal. eso quiere decir que aún tengo que sacar exacto que todavía te queda queda cuerda para rato Vicente sí. um, un placer de verdad eh, perdona por hacer tan extensa esta tertulia aquí en Rogent amigos no tenemos para de medir eh, somos muy exagerados y, y creemos que tu persona o sea Vicente Feijóo el nombre de Zarpa valía la pena no exprimirla lo máximo posible y me voy con la misma sensación que tú eh, Que eh, que todavía te queda mucho por saber Y tengo la sensación de que me ha quedado Mucho por saber de Vicente Feijó Así que eh, eso quiere decir Que igual en el futuro todavía eh, Nos volvemos a, a reunir Cuando quieras Yo ya te digo últimamente Bueno, últimamente ya llevo años Que es un no parar de hacer Entrevistas sí. y cosas así que A mí la verdad es que me complace Mucho y, y me gusta mucho que sean así De esta manera, de una manera distendida, natural, sin tiempo ¿por qué? porque odio el rollo y ¿qué quieres que te pregunte? a ver, es ¿qué quiero que me preguntes? no, eso no, ¿me entiendes? porque yo no estoy vendiendo ninguna película ¿sabes? no estoy vendiendo un, un Donuts ni cosas de esas ¿me entiendes? ¿No? Pues, pues son los mejores del mundo no, no y, y, y tú estás entrando dentro de mí ¿me entiendes? y yo estoy entrando dentro de ti, entonces va, la cosa va a fluir natural, yo no voy a prepararme nada ni, ni guioné nada ¿Ves? te voy a contestar según la cosa y llevada después de este tipo de entrevistas por supuesto es vamos si las prefiero ¿no? pues pues muchas gracias ya te digo que me he quedado con un montón de cosas en el tintero y a ver si más adelante cuando mira eh, nos esperamos a, a que haya un nuevo trabajo que nos avises con tiempo a entre amigos para poder eh, conseguir o, o, o, o intentar pues bueno eh, tener ese trabajo de zarpa y que no ocurra Pero, lo que eh, ha pasado te, te, te tengo que enviar los sí sí sí, sí. no te preocupes eso ahora luego en en off si quieres lo hablamos un poco y poco más así que espero que la gente le haya gustado se ponga en contacto contigo de la manera que sea pues para descubrir Pues todo ese mundo que está englobado en Vicente Feijóo y en el nombre de Jarba. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Kike. Un saludo a todos.